¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 18 de enero del año 2025. Y de nuevo estamos con todos vosotros en directo en los puntos habituales. 97.0 de la FM, en 101.9 de la FM, ya sabéis, en eh, eh, la Aroguita Masás Piratia y en Zopim Piratia, respectivamente, conectando a su vez a través de nuestra web lamiradanegra.com. De nuevo, dos horas de Radio Rock por delante, repasando la actualidad de nuestra música. Ayer estuvimos viendo a Gilipollas, eh, o Gilipollas, no sé cómo decirlo, pero bueno, por el tema de que ya sabéis que llevan el concepto ese de jazz, eh, y bueno, que son unos cachondos mentales eh, de la leche, y luego te contaremos un poco lo que vivimos en la sala esquena, porque desde luego lleno total, o sea, 300 personas, eh, con tan solo dos discos, lo cual creo que quiere decir mucho. Para ver una banda, recordémoslo, básicamente instrumental, ¿eh? Luego te hablaremos de ellos Esperamos tener por aquí la presencia también de Fran. Esperemos que en esta fresca mañana de sábado, con un café calentito en la mano. Y para empezar lo que vamos a hacer es ir con los primeros, bueno, con los invitados especiales en el día de hoy. Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias de My Sweet Torment y la espera ha terminado, 11 años desde lo que fue su anterior trabajo del discográfico y regresan con The Order of the Saddles manteniendo las señas de identidad completamente de un grupo de metal extremo, sinfónico, gótico, eh, con un montón de matices, progresivo, bueno, llámalo, ponle... Eh, diferentes etiquetas si quieres porque definirlos pues evidentemente es complicado es un, muchísima la riqueza eh, musical, eh, la cantidad de detalles que encontramos en su propuesta y lo mejor pues es que directamente les escuchemos y disfrutemos eh, contigo de, de este The Order of the Shadows, trabajo discográfico que se abre precisamente con el tema homónimo de la obra Así que os dejamos con estos 8 minutos que creo que refleja muy bien lo que ha sido siempre el estilo de, de la banda que lleva ya funcionando desde el año 2004, si no me fallan los eh, la, la información que tengo, me dicen que sí. Y han editado pues cuatro trabajos discográficos. Ya recordamos el otro día su discografía, lo vuelvo a hacer. Electrocardiograma en el 2006, no sé si hay alguna fecha que esté mal. Seven en el 2010. The Last Beat in a Heart en el 2014. Y ahora en este 2025 nos llega este de Order of Shadows, My Sweet Torment, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. espectacular a nivel sonoro y a nivel visual ¿eh? porque recordamos sus conciertos que eran un auténtico espectáculo y me imagino lo seguirán siendo para comprobarlo el 22 de febrero pues estarán presentando este disco en la group de portugalete junto a Bloodlast. y para mí pues es que decir que es un auténtico placer teneros aquí a sus otros guitarristas efe y agoba y a la vocalista maya Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti. Dehorabuena. Y, Dehorabuena. y bienvenidos a a, a, la, a La Mirada Negra. Y enhorabuena por salir de este silencio <risa> discográfico de, de 11 años y ofrecernos este fantástico disco que es el The Order of the Saddur. Gracias. Al final han sido, pues bueno, pues eh, entre una cosa y otra el tiempo va pasando. Eh, como ya te comenté la anterior entrevista que tuvimos, trabajos hay de sobra. Eh, de hecho, ahora mismo hay otros 15 o 16 temas ya preparados inéditos, pero... Al final no es lo mismo tener la partitura y tener los temas que grabarlos, editarlos, al final hay que recordar que lo hacemos todos nosotros, ahora encima los que estamos cada uno prácticamente vive en una punta del país, es complicado eh, juntarse para ensayar y demás y luego la vida personal de cada uno que va interfiriendo también en que al final pues esto no deja de ser un hobby y se va haciendo lo que se puede con el tiempo del que se dispone entonces mm. al final van pasando los años sí que es verdad que queríamos haberlo sacado en 2024 pero por problemas de distribución y demás no se ha podido porque queríamos hacer que fuese, bueno en 2024 ha hecho 20 años de la banda y, <risa> y bueno queríamos hacerlo un poco recordatorio, entonces pues bueno es una nueva propuesta en la que hemos puesto hemos puesto toda la carne en asador, sí que es verdad que fue un cambio de última hora porque teníamos pensado sacar el disco Through Fallen Innocence, que es el que teníamos preparado ya para 2014-2015, pero al final son cambios que se deciden a última hora y bueno, creemos que al haber tocado un poquito de, de todo eh, conceptual, eh, ambientado en música árabe, notas japonesas, un poquito progresivo, como tú has dicho antes, salir un poco de la zona de confort también nos ha venido bien. Y bueno, también nos va a dar juego para el aspecto visual en los conciertos Que sí que es verdad que aunque la, el próximo concierto lo tenemos en la sala Groove No es un escenario muy grande que nos permita hacer mucho Pero intentaremos hacer lo que podamos para dejar el listón como como debe ser Le vais a sacar partido, lo hacéis en la edasca, pues lo haréis en la Groove Intentaremos, no, no, no. intentaremos, sí claro. Y es verdad, sí. porque hay que decir eso, que claro, he dicho 11 años de silencio discográfico Pero sí ha habido canciones, claro, ha habido <risa> ha habido singles, ha habido temas, ¿no? Me mencionado True Fallen Innocence, ¿que ¿fue realmente un single o...? Fue... Es la primera canción de un disco que se va a llamar así Pero desde pero... como sacamos el videoclip dijimos de sacar la canción también, pero... O sea, de momento ha quedado como single de lo que será un futuro disco De un futuro disco de 10 canciones, eso es lo que te puedo adelantar, que tiene 10 temas o sea, ¿Ha habido como cambio de planes así de forma...? Sí, sí, porque dijimos, va, este lo tenemos... Lo tenemos ya mascado como quien dice, pero al final eh, eh, yo tengo una, una pequeña tara, por decirlo de alguna manera, que es que soy demasiado perfeccionista. Uh -huh y hay algunas cosas que repites y repites y repites, el pobre Agoba te lo puede decir que alguna vez ha sido como, buah, borro y hago desde cero todo porque no termina de estar a mi gusto y el pobre alguna vez le ha dicho te voy a cortar la cabeza <risa> pero pero sí, fue un cambio, y dije, vaya ya que tenemos el otro hecho, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos este que va a salir antes? que lo tenemos ya finiquitado, y de hecho, nada al final fue, voy a retocar esto voy a retocar esto, voy a retocar esto, y me dijo él al final es como hacerse un disco nuevo pero bueno, te puede, te puede comentar ¿eh? sí, sí, desde los <risa> primeros pasos que di planeando ya el disco que teníamos pues las bases de los temas preparados hasta al final cómo se ha ido desarrollando pues en mitad de, de la producción decir mmm, pues hemos tenido esta esta diferente idea o vamos a darle una vuelta más y acaba siendo una cosa totalmente diferente y al final acabó siendo pues sí, otra cosa totalmente diferente pero de la que estamos muy contentos yo la verdad personalmente pues a pesar de que sí, es un poco Durante la producción frustrante Muchas veces tener que volver a grabar Porque muchas veces pasaba eso Que en Rips al final sacas variaciones Y tal, pues toca Volver a grabar, ajustarlo todo bien Y tal, pero bueno, al final el resultado Yo creo que, que ha, sido, ha sido muy bueno sobre todo un cambio de concepto, ¿no? Al final llevábamos no la trayectoria, pues el Seven y demás, te están contando como eso, algo más gótico, ese tipo de historias y este con este disco yo creo que hemos cortado todo un poco por ahí y hemos hecho como, no volver a empezar, pero como un cambio... Una, sobre todo una explicación Porque al final ya, eh, lo que enseñamos en los shows Es eso, ¿no? El personaje Las máscaras significan algo No íbamos una máscara porque sí Ni porque se nos haya <risa> eh, cambiado el chip Sino que eso, que cada uno somos un personaje y Queremos que la gente sepa qué historia hay detrás de cada personaje no Cuál es la historia y cuál es la esencia realmente de My Sweet Torment Y, y con el The Order es eso, ¿no? Es esa reunión, la orden de las sombras Nosotros somos, eh, formamos parte de esa reunión Y con cada canción, por eso tenemos diferentes tintes no Diferentes... Eh, toques, hay una pues es muy heavy longa o sea tenemos canciones de todo un poco pero porque cada una explica algo entonces esa, yo creo que ha sido un cambio que necesitábamos también en vez de seguir poco con esa Eso pues es más melódico, más sí, más gótico, ¿no? Con un True Fallen que... Sí, pero siguiendo esa... Que me acuerdo que además, encima, eh, comentaste hace como 14 años o así que tuvimos una entrevista o así. <risa> Madre mía, ¿qué dirías? Y no, me, que me acuerdo que te, te llamó la... Eh, hiciste la crítica del Seven, creo que fue, eso sí. es, y te llamó mucho la atención que fuese todo el disco totalmente conceptual y que fue algo que te gustó y te llamó mucho la atención. Uh -huh. Y es verdad que yo me acuerdo de eso muchas veces y digo, joder, pues es algo que ha funcionado, es verdad que gusta... Es muy complicado hacer unas letras que encajen, que sean entre comillas eh, pegadizas, porque al final al ser algo pegadizo te, te ves un poco obligado a repetir pues un verso o lo que sea, que es algo que hemos intentado meter ahora también, pero sin perder lo anterior, entonces parece muy fácil cuando lo escuchas en 50 minutos en un disco plasmado pero eso lleva muchísimas muchísimas horas de, de debate sí. de trabajo y de rotura de cabeza y lo que ha dicho sí. Yagoga, que en algún momento ya me ha dicho mira dejamos de de hacer riffs que nos estamos haciendo un disco nuevo entero aparte o sea si sí, de hecho oh. las primeras canciones no tienen que ver con lo que acabo siendo o sea tú te pones a oh. escuchar ahora las primeras demos como quien dice y es que dice son otras canciones o sea es que ha sido un trabajo en fin, de agotado de locura. Sobre todo es complejo si ya piensas en la obra conceptual. Es que hay veces que eh, salen las obras conceptuales sin querer. Es decir, empiezas a componer y te das, te das cuenta que las canciones tienen un hilo. Y dices, bueno, pues ya a partir de ahí sale el disco conceptual. Pero cuando ya empezar a trabajar un disco que sabes que va a ser conceptual... Que luego a veces las ideas son muy libres y te salen canciones porque se tienen que quedar fuera del disco porque no tienen nada que ver con lo que estás haciendo porque no va en orden a ese, a ese disco, Correcto. ¿no? Claro. Igual pasan cosas de esas. ¿Os ha pasado algo así, no? Sí. Sí. sí. De, de hecho, el True Fallen cuenta otra historia, pero si echas un ojo a nuestra página web y demás, solemos sacar un poco cachos explicativos de que en un apartado que se llama Cripta, que solemos soltar cachitos de historia como para que la gente un poco de rienda suelta la imaginación y intente enlazar que ya tenemos un proyecto que estamos escribiendo un libro para sacar todo eso también también estás escribiendo un libro es, explicando la historia de MySuite no, no del grupo sino la historia de los, de, de los personajes o sea lo que es el disco sería como como el, el... Una parte sería el disco, ¿no? Pero eso luego es. está la parte literaria, digamos, que va a ser un, es, un libro basado es. en el disco. Eso ejemplo, es. El cual. De hecho, sacamos una, una edición de The Last Beat in Heart, que se llama Sense Edition, que es sin letras, uh -huh. que es solo la música, y la gente se pensaba que era para karaoke. Uh -huh. Y yo decía, no, tú ponte la, la, la música de fondo, mientras lees lo que es el, los fragmentos de la cripta o el libro el día de mañana, y la propia música te va a ambientar en el capítulo en el que estás leyendo. Entonces, uh -huh. es que es Mucho más amplio pues que... Un curro de la leche, normal que tardéis 11 años entre... entre... <risa> esperemos que no haya otros 11 ahora. No, <risa> no, no, ya hemos cogido carrerilla, yo <risa> creo, ¿no? Tenemos, hay mucho en la recámara, hay mucho material que sacar y... De hecho, sí. es que ha habido mucho sube-bajas sí, y ya te conto. Eh, además, si no fuera por estas dos personas que tengo aquí al lado, yo alguna vez hasta me planteo dejarlo, porque digo, es que es demasiado trabajo, es demasiado esfuerzo y al final muchas veces te llevas malas leches, eh, no hay una... Una, un feedback como el que esperabas por parte de pues el eh, resto de músicos que hemos eh, tenido integrantes y demás, pero bueno, que al final cada uno tiene su vida y es un poco así y yo sí si he seguido, ha sido por ellos dos porque más de una vez me he planteado dejarlo Sí, porque vosotros tres lleváis ya desde el anterior disco que son, aunque no haya habido disco de por medio pero son ya muchos años juntos Sí, sí. correcto sí. Y, y, o sea Con que... este disco ha sido también un poco terapia, aprender a trabajar entre todos juntos y... Eh, eso, aprender a, a trabajar desde, desde localizaciones pues diferentes, eh, a tiempos diferentes. Ha sido todo un poco locura, pero mira, hemos acabado también sacando eso una forma de trabajar en la cual yo creo que estamos más o menos a gusto y que seguramente para el siguiente disco pues, incluso lo mejoremos y pues el flow para hacer la nueva producción sea mucho mucho más rápida. Y, ¿Y los componentes que nos faltan? ¿Van a ser músicos que entren en la banda, músicos que os apoyen en directo simplemente...? quienes quienes completan My Sweet Thorne, ¿no? como pues tenemos a Alexander, que creo que, que le conoces, viejo conocido también bajista, estuvo sí. en My Suite en el Seven uh -huh. y, y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La vida al final, la vida de familiar eh, adulta, vamos a llamarlo así. <risa> eh, pues al final te hace que te separes un poco, pero nunca ha dejado de estar ahí, al final ese amigo es conocido toda la vida. Y va a estar con nosotros en la Groove también y, y a teclados tenemos a Monche Que también va a estar eh, que Estuvo también ¿no? en el, sí, estuvo Mon componiendo Mon a, Ayudando también con tema teclas mono sí, bueno, además encima el primer concierto Que o sea, hizo somos todos, fue o sea. en el Bilbo Rock Con nosotros en 2014-2015 Creo el que fue 15, también 15, el primero, sí. O sea que ya lleva también años Que no están 100% Por decirlo así en la banda Pero siempre que oye os apetece Tal vamos mm. a tocar Venga de cabeza Y ahora, pues bueno, eh, también teníamos un batería que estamos ahí tanteando, pero no creo que vaya a poder estar en el próximo concierto porque tendría que venir desde Madrid. No, mucho, tiene muchos proyectos. Tiene muchos proyectos también, también. entonces el al final, pff, o sea, ya estamos buscando incluso músicos porque no los hay, estamos buscando un batería en condiciones incluso fuera de España. Ajá. Uh -huh pero en cuanto dices vamos a hacer una gira o lo que sea o vamos a tal todo el mundo se anima pero luego llamamiento sería... desde aquí a un batería por favor claro. <risa> o a una batería ¿eh? en el caso de que no haya batería se puede disparar o así o... de hecho esto sí. es lo que vamos a hacer seguramente en la Groove sí Sí, Pero que la gente dice, "Bueno, lleváis en play." Sí, sí, cuidado, que hay que ir muy muy clavado con el metrónomo para hacer claro. las cosas bien y llevar algo en play, porque como te vayas medio segundo ya suena mal. Y a nivel de espectáculo, al margen de vosotros, con las máscaras, con la caracterización que soléis tener, va a haber algo porque hemos visto bailarinas como vosotros, hemos visto uh -huh casi actrices, ¿no?, en, en sí. el escenario. Va, ¿Va a seguir habiendo algo así? Mm, el día 22 viene, si <risa> no pero sí podemos decir que vamos a tener... Bueno, son tres horas al final de show entre Bloodlast y nosotros. Eh, y sí que es cierto que, que, bueno, que esa parte artística no la vamos a perder. Está claro que siempre va a estar ahí. Y vamos a traer sorpresas, eso sí que es verdad. Y, bueno, aprovechando, al final, es como si son un rotopadón descosido, ¿no? No tenemos batería en ese caso, entonces tenemos un poquito más de espacio en escenario y vamos a tener cositas también encima y... Va a estar, va a estar va a ser Cambio de tuerca Porque no va a ser esa cosa tan gotiquilla Como hemos igual presentado, ¿verdad? Cuando hicimos la Billboard Rock y demás sí. Pero bueno, pero no va a dejar indiferente a nadie Yo creo que va a estar bastante interesante el, He leído que tres horas de show Sorteos y sorpresas Lo de tres horas de show No es vuestro show Entre los dos Entre eh, los eh, grupos dos, claro. Sí, sí <risa> <risa> Podría ser, ¿eh? Pero... <risa> no, no, me, me imaginaba, ¿eh? Que digo, que sería Ni el pero... boss chaval. No, pero ellos también tienen O sea, no hacen como nosotros Pero bueno, también tienen sus cositas También van a hacer cosas ahí Por eso, por eso hemos puesto las tres horas Porque realmente va a ser show completo De Tanto ellos como nosotros. Bueno, t -t Tendríais canciones para tres horas, ¿eh? con los discos anteriores. Sí, es fácil. Y más. De hecho, esta semana, eh, mañana eh, iremos a ensayar y haremos consenso, porque tenemos que quitar canciones de lo que queríamos hacer, porque se nos va a hacer muy largo. Se nos va de tiempo. Y nos va de tiempo, y al final es un tiempo limitado. Lo, lo, lo difícil a veces es conseguir hacer la obra conceptual íntegra, de principio a fin. Que eso es algo que lo quieren hacer muchos músicos Pero luego hay gente que luego rompe ese ritmo por lo que sea Porque en un concierto es, es difícil de llevar a cabo Hay gente que sí lo ha hecho Pero muchas veces es complicado ¿Vosotros tocaréis íntegramente este disco de principio a fin, por ejemplo, el día 22? Nosotros nunca tocamos un disco totalmente íntegro Pero ya sabes que Si nos has visto más de una vez Ya sabes que siempre nos las apañamos Para sacar el concierto adelante Teniendo un sentido y una historia De hecho, eh, también me acuerdo Que en el, el anterior concierto en el que estuviste en Billboard Rock que incluso hasta la fecha, que me dijiste que era el 6 del 6 del 15, que 5 más 1 son 6, incluso hasta la propia fecha tenía juego. Sí, sí. O sea, aquí no se deja nada de sí, me acuerdo que aquí King le vi el día 3 del 6 del 6 en Vergara, en Vergara ¿eh? que, que a King no sé si es influencia vuestra, pero podéis hacerlo no, porque también ya sabes que siempre hacía obras conceptuales y... Pues mira últimamente yo creo que nos influenciamos más por la música clásica del siglo 18 que por los que por las obras actuales sí, sí. que al final todos salimos del mismo lado o sea está todo inventado simplemente es darle un toque de hecho aquí la compañera también es cantante de gospel entonces se, se nota sí al final de, yo por mi parte también quería darle un poquito porque al final de, de last eh, fue un poco sobre lo que ya había hicimos como una rec reclamación para mejorar también lo que ya estaba hecho verdad para el sonido Y pues meter también mis voces y aquello fue un poco como, bueno, es lo que había, no tuve mucho margen de maniobra Que de hecho, bueno, que esto ya lo contaremos algún día en algún momento pues puedes contarlo, puedes contarlo <ríe> Fue una grabación eh, que realmente nos quitamos la grabación de las voces en dos días Pero dos días, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana O sea, ahí me acuerdo estábamos en local, bueno, con unas mantas para el tema del reverb, para las voces Bueno, aquello fue, en fin, yo con mocos, todo el día con la alergia, bueno, en fin Y en este disco sí que queríamos hacer algo diferente, por eso, como cada canción, lo bueno que tiene, sí, que te va contando una historia, te cuenta cada personaje, pero lo bueno que tiene cada canción es que se te puede ir hacia donde más te, te guste. Y claro, yo siempre he tendido, no, no es que haya tendido, sino que yo tengo mucha influencia del gospel y demás, entonces claro, he metido mucho tema también muy, como más profundo, con más fuerza en ese sentido, tan, no tan lírico quizás como lo que veníamos teniendo hasta ahora... Y no sé, yo creo que le da como otro toque totalmente diferente que yo creo, hasta donde yo sé, que no hay muchos grupos, ¿no? Que metan igual voces femeninas tan sin ser el gutural, sí. pero sino ser tan eso pues como más potente, más de pecho más eh, pues, más más soul en ese sentido Que conste que alguno de los guturales que está en el disco es de ella, ¿eh? <risa> claro, sí, no, bueno. que, de que hay que cuidar mucho la voz en ese sentido Sí, ¿eh? sí, Porque... sí ya, si estoy todo el día con la bufanda puesta sí. me... <risa> no, no, es que hay, hay cantantes muy escrupulosos dicen, no, es que si meto guturales, que aquí tengo que forzar mucho, luego me afecta mm. a la otra forma de cantar Afecta, pero ahí está, el aprender al final a poder dividir, que es difícil, por supuesto, pero al final cada uno tenemos el instrumento que tenemos ¿eh? entonces hay que cuidarlo y y darle, claro, hecho, darle valor uno de los toques que va a haber es que también Yagoba va a cantar también en mm. el directo sí, va, ser, va, va a ser un estreno sí, se va Pero a animar va a ¿Ha, ¿ha habido que convencerlo? ¿cómo ha sido eso? A ver. bueno, una o autoconvención sea, con eh, sí, a ver, ya con con, con la banda en de león había empezado ya a intentar hacer algunos piñitos empezar a hacer un coro, me entró un poquito el gusanillo y le dije así, ah, ¿te parece si intento meter algo de coros? Tal? y bueno, se si anda ensayando, parece que le he convencido o sea o me ha convencido él de alguna manera. Y sí, nada, porque... vamos a ver qué tal, qué tal sale. Yo últimamente ya cada vez cuanto menos canto, más a gusto estoy. Porque al final mmm, las guitarras son más complejas y al final dices, joder, o canto, o toco la guitarra, o disfruto. o Entonces mmm, ya creo que teniendo estos dos, yo poco a poco me voy ir echando un pasito para atrás y me voy a ir desvinculando de la voz. Bueno, y se te ocurra. Bueno. <risa> pues si os parece, vamos a poner algo más del disco. ¿Qué, qué queréis que pongamos? Que el primero lo he elegido yo hoy, dos de los de que da título a la a la obra que abre también el disco y que es el tema más largo. Que es uno de esos temas que casi o lo pones para empezar o para terminar. Eh, lo digo por eh, no, no ya por lo que cuente la letra, sino por la estructura en sí. Es uno de esos temas que, que no sé, o, o todo empieza o termina. O sea, así me lo parece a mí, ¿eh? Sí, eh sí. Lo que pasa que es verdad que luego se da tan, es, es un temazo tan grande para comenzar que luego dices, jo, estoy hay que mantenerlo, claro. Pero, <risa> complicado, complicado. <risa> Pero, ¿Pero lo mantiene o no lo mantiene? No, no, sí, sí, no, porque al final, sí, porque porque la obra al final se, se, se, se escucha como todo una. O sea, claro. va, va muy bien conectado todo y al final casi me lo tomo como un solo tema eh, o en dividido en diferentes capítulos. Entonces uh -huh. lo que me pasa con vosotros, que aunque me metierais uno de dos minutos, uno de tres, pues luego lo voy enlazando todo y me parece que estoy escuchando una sola pieza. Pero sí que es verdad que como corte exclusivo es como muy completo para pa pa empezar. Eso quiere decir que hemos hecho muy bien el trabajo. <risa> ¿Y ahora qué, qué, qué ponemos? ¿Qué os gustaría que, que pues... saliera? Pues bueno, eh, igual que no sé qué le está dando a la gente, que estoy viendo que la de sí. Lifeless está gustando mucho. A mí, a ver, yo tengo que decir cuando pienso... Eh, no es que coja el, mi tema favorito, que a veces sí y a veces no, para poner aquí en la radio, sino que muchas veces pienso qué tema es el que más le puede impactar a la gente de primeras para decir un single, cuál podría ser el primer eh, el primer tema para presentar la obra. Y me parecía un, un tema... ¿Qué ha pasado? Es que son todos tan diferentes. <risa> claro, es que esa es la historia. Cada claro, uno tiene ahí una a cosita. A ver, es que Lifeless Life me parecía que puede ser más accesible para alguien que, por ejemplo, no os haya escuchado y decir, ¿cómo presentamos este disco? Pues lo presentamos con Lightless. Sí, es que eso es lo por que está lo pasando... Puse, lo puse el otro día. Sí, pero, sí pero no es que piense que sea necesariamente mi tema favorito o el que más me gusta. Que o sea, todavía, de hecho, creo que es un disco que le tengo que dar más escuchas para saberlo. De primeras me quedaría incluso con el tema título. Sí, a mí es la que más me gusta también. Y luego la de mí me parece muy épica también. Y Rem también. Es que la de Rem también Rem es también. muy buena. Sí. Pues sí, no, no. Vamos, a poner, vamos a poner luego por lo menos otro tema, si quieres. Pues Posponte a... la de Rem si quieres. Venga, pues ponemos la de la de Rem, que además es la continuación, es, vamos, la vamos un poco un poco en orden con, con el disco. Rem seguimos presentando este de Order of Desadus, My Sweet Torment Hoy aquí en la mirada negra. He escuchado a este Rem de The Order of the Shadows, de My Sweet Torment, fantástico tema fantástico disco, que como bien hemos dicho es conceptual nos habéis hablado un poco de esa Orden de las Sombras que sois vosotros, o sea que eres vosotros los que estabais conquistando el mundo y esto, ¿no? La Orden de las Sombras Es, es, es más complicado que todo eso A ver, explicándonos ese concepto ¿Cuál es esa Orden de las, de las Sombras? ¿Y qué historia hay? ¿no? Un poco sin hacer tampoco spoiler, igual no sé Porque claro, si tiene desenlaces, si tiene moralejas, si tiene estas cosas que hay que llegar al final y que hay que dejar un poquito de sorpresa. Pero bueno, no sé, contándoos un poco de qué va el disco y de qué va ese concepto. Bueno, en principio, lo que sería el disco, que es lo que ya está publicado para no meterme en camisa de once varas, claro. pues eh, en realidad lo que cuenta es que básicamente a lo largo de los años ha habido diferentes máscaras por, eh, por el mundo y las máscaras realmente son... Eh, unos objetos inanimados que dan poderes especiales a la persona que los posee, pero siempre buscan algo a cambio, es un poco tirando un poco la moraleja de la vida real que cada vez que tomas una decisión todo tiene sus consecuencias y todo tiene un sacrificio uh -huh. pero está plasmado de esa manera un poco más fantástica uh -huh. y, y bueno, en, en este caso lo que es es una reunión que lo queríamos plasmar así, porque como cada personaje es de un punto del mundo eh... eh <coughs> Perdón, se reúnen todos en un buque, en un navío, y este navío va por a lo largo del mundo recogiéndolos a todos para reunirlos, para hacer la reunión de a ver qué es lo que ocurrirá durante los próximos 100 años y cómo se va a manejar el mundo. O sea, es otra moraleja de cómo los que tienen el poder van gestionando todo lo que es al mundo en general. Y como cada uno, eh, cada canción habla de un personaje y cada uno es de una parte del mundo, por eso hay una canción que tiene toques egipcios, hay una canción más nórdica... Eh, Por eso tiene esa mezcla de en lo que es el disco. Sí, la de la portada eso, ¿no? Es eh, la portada del disco, de hecho es eso, es, es el barco, se ve con la con la sirena de, de frente y la, la primera canción empieza con el romper de las olas, por eso, porque estábamos se supone que vamos eh una forma, ¿no?, de ambientar de que la gente vea cómo cada personaje va subiendo en el banco en el barco, perdón. Y, y se va contando la, la historia, es un recorrido a través del mundo, a través de las diferentes culturas que por eso hemos querido, por eso era algo súper diferente, no tenía nada que ver de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre era como una historia completa y como que entras en el mismo sitio y se desarrolla ¿no? en ese mismo lugar. Eh, en el caso pues del Seven pues con Bathory en el castillo ¿no? Y demás y pues ahora nada en un barco y navegamos por el mundo recogiendo integrantes de, de las sombras. Acabas de dejar un stinger. Eh una eh, eh, eh, ah, sorpresa, spoilers. El, el, el <risa> Trufol en Irisense sí que habla de Elizabeth Bathory. El Seven sí. hablaba de lo de es, era el Seven es Justo la mezcla donde se junta todo Pero bueno, ya has hecho un pequeño spoiler no pasa Bueno, nada. no se habían dado cuenta si no lo hubieses explicado o sea que... <risas> ¿Nos quedamos exclusivamente con el tema fantástico? ¿O tiene como una crítica a lo que realmente pasa en el mundo real? O... Pues es que tiene un poco de todo eh, es un A ver, a mí personalmente no me gusta nunca entrar en temas de política y demás Pero sí que es un poco crítica a lo que estaba pasando generalmente en el mundo real de hecho, eh, si te das cuenta el mundo actual en el mundo actual si te das cuenta en los personajes que más poder tienen en, en lo que es en el grupo son mujeres por ejemplo es una manera también de realzar que toda la vida pues eso se les ha tenido un poquito más atadas en ese sentido se ha querido echar un poquito más por tierra todo, todo lo que han hecho y demás. Entonces, eh, es una de las cosas que, que, que se meten, pero es que además cada personaje realmente tiene algo de nuestra vida privada o nuestra vida personal también plasmado en ello. Mm, no es casualidad, pues por ejemplo, que el caso de Yagoba pues, sea eh, un, un vikingo o un nórdico. Eh, eh, es que no me quiero meter en, en demasiada explicación porque al final voy a tirar de la manta y, y no debo. No, pero en cuanto a críticas sí que es verdad que de alguna forma u otra Eh, sí que existe una crítica eh, Realmente estamos en un mundo ¿no? Que el dinero, el poder Está en manos de, de, de cuatro En este caso nosotros somos cinco, nunca mejor dicho Y nosotros somos quienes controlamos el mundo Y realmente es lo que pasa ¿no? que, que el poder, la riqueza mundial Está en manos de, del 1% eh, O sea, al revés decirle, Entonces es, es un poco esa, esa crítica Y el tema de las mujeres también Sí que es verdad que queremos siempre realzar ese un poco Pero lo mismo, siempre con ese... Esa for ese formato crítica hacia lo que existe hoy en día que aunque estemos basándonos en personajes que sí que es verdad que tienen parte de, de real porque existieron lógicamente siempre hay que darle un poco de toque pues bueno para que poder encajar cosas y al final pues queremos desarrollar un personaje un poco más allá no, no quedarnos siempre no sea un documental no sería entonces eh, a la hora de, de crear esos personajes de su background ¿no? su, su vida su historia sí hay cosas fantásticas, pero también son cosas reales que pasaron en su momento claro y, y tampoco es rollo de meterse en política es contar lo que está pasando no, ¿eh? efectivamente por eso no esas, es política ¿no? éites cuando cada vez que hablamos de política hablamos de bandos de grupos y tal uh -huh. pero es que esa gente que está arriba realmente es que maneja todo eso o sea, sí, claro. tampoco, está por encima de eso A ver, es que al final, al final es que por eso lo contamos desde un punto de vista un poco fantástico, pero es como cuando por ejemplo en el seven cuando ponemos la de Lust y demás se deja un poquito entre comillas entrever. Pues a mí un compañero me cogió y me dijo un día, oye, pero lo de la de luz no habéis especificado si es chico o chica con el que tiene relaciones sexuales y demás. Y yo, por ejemplo, mmm, a ver, es que no te lo tengo que especificar, tú tira tu imaginación como quieras. Y, por ejemplo, me hizo gracia que me dijo, vale, o sea, estáis en el, en el ámbito moderno, por decirlo de alguna manera, en el que la visibilidad homosexual y demás hay que hacerlo como para entrar en la estética. Y es como, no, yo no he en ninguna estética, ni voy por modas, ni voy por nada. Eh, yo cuento una historia y luego parte la dejo a la imaginación y a la crítica de cada uno, y a la interpretación de cada uno. Damos pequeñas pautas, pero luego que cada uno se meta en la historia en base a lo que pues a lo que él quiere o a lo que él cree. No, no, no. si pasan las mismas realidades si igual. ¿No os dais cuenta que cada uno de los mismos hechos hacemos diferentes interpretaciones? Sí, uh -huh. o sea, sí. Y, y siempre va a estar esa libertad. ¿eh? Tú lanzas un mensaje y la gente lo coge a veces como quiere. Correcto. No, Interpretas según también tus valores, ¿no? Y de, de lo que cada uno tenga, o, o en lo que crea también. Al final es eso. Lo bueno es eso que te... Nosotros queremos que la gente también reflexiones, se o sea, buscar una reflexión. Si ese Y es Y, es si ese X, es X. Pero cada uno que tenga ese trabajo personal, ¿no?, de, de decir, joder, pues es que es verdad, es que son cuatro y el tambor, como quien dice, y están manejando los hilos de, de todo el mundo, por ejemplo, volviendo un poquito a, a lo actual, ¿no?, al, al The Order. Y al final es un poco con aire paranoico, ya, lo sabéis, ¿no? Sí, bueno, bueno. A mí, a ver, es, algo, es algo que me llama la atención que yo yo lo que decís vosotros lo llevo diciendo muchos años. El 1% maneja al resto, pero oye, es curioso que dices, mira, ¿sabes quién es uno del 1% este? Y dice, "Marco ah, es paranoico, ese no tiene poder." Uh -huh. Esa es una de las gracias, es una es una de las gracias que tiene la historia. Estábamos diciendo que son cinco personas que claro. están en un barco que tienen poder pero que tienen poder gracias a una máscara. Mm, y lo que hacen claro. al final es pelearse entre ellos para seguir manteniendo la máscara, porque es que, claro, ¿a mí quién me va a quitar de aquí? claro Entonces, claro, eh, pero también hemos dicho que la máscara requiere ciertos sacrificios. Es. Entonces, es que ahí es donde está un poco el juego, que al final eh, hay algunos que se quieren mantener por la gracia no y un poder, precio, es, otros porque no les ha quedado más remedio, es que ya te digo, no quiero tirar de la manta porque sí, sí. la historia tiene tiene mucha miga. Eh, tratando estos temas no, te, no podía ser más que una obra oscura, que es algo también que es propio a vuestro sonido <risa> y que es algo que también que pues me ha llamado la atención que ha pasado muchos años, Habí, ha habido cambios que habéis explicado un poquito hacia dónde ha ido este disco, cambiando con respecto a lo que eran los anteriores, pero se sabe que sois vosotros igualmente aunque hayan pasado tanto tanto tiempo. Sigue siendo My Sweet Torment. Ya decimos que vosotros seguís siendo un núcleo que estáis ahí desde ya desde el anterior disco pero vamos, que la, la filosofía el sonido, el estilo, el, el carácter y la personalidad del grupo está intacto a pesar de, de los años que han pasado eso, la culpa igual la tengo yo un poco que suelo tener muchos temas hechos y algunos ya estaban hechos desde hace mucho y se han retocado sí que es verdad que Yagoba tiene unas ideas que es que vamos, es un guitarrista que me da mil vueltas, yo no tengo ningún problema en decirlo Y, y al final él cuando, cuando toca algo siempre le termina de dar una vuelta más. Y, y al final eso es lo bonito, ¿no? La mezcla de todo. María, por ejemplo, María, por ejemplo, tiene, tiene un toque que es que a mí me, me hace mucha gracia que alguna vez estando grabando... Y, ¡Hostia, esto es nuevo! ¿Te ha gustado? Sí, pues me lo acabo de inventar Pues vale, pues así se queda Pues así se queda Y Agua, por ejemplo, tiene esas cositas también Sí que es verdad que eso, que intentamos Mantener el estilo, pero no ha sido algo Buscado a propósito ¿eh? no, Yo creo que hemos enganchado muy bien los tres en ese sentido Como núcleo que estamos no los de, pues, Lógicamente sin despreciar a nadie ¿eh? O sea, que nadie me interprete Pero yo creo que hemos cogido como eso Una dinámica muy bonita de trabajo De que nos entendemos muy bien los tres y a veces eso, nos miramos y es como pues esto, pues lo otro, sí que es verdad que los profesionales son ellos en ese sentido yo me amoldo un poco a lo que hay y es lo que decía, ¿no? y bueno, las grabaciones han sido de, de dar de comer aparte, porque yo mi forma de trabajar es totalmente, pues porque... <risa> No sé, en ese sentido, muchas veces me dicen Pues haz esto, pues haz lo otro Pues yo no lo sé hacer Lo que me gusta, es lo que me suena y lo que me va bien al oído, pues lo meto De hecho, verdad, ha habido diferentes cambios de voces En, en una misma canción diferentes voces O sea, yo grababa todo, digo, lo que más os guste, pues lo metemos y ya está Pero sí, sí, y hago que explico un poquito también ¿eh? Bueno, al final, yo creo que es normal conservar la, la sonoridad Porque eh, quien eh, pone la, la semillita dentro de, del disco Cuando va planeando SF Eh, sigue haciéndonos arreglos que, que flipas eh, y luego cada uno pues eso vamos buscándole pues en nuestra pequeña vuelta vuelta de torca y entre uno y otro pues hacemos igual evolucionar un poco, un poco más el disco uh -huh. que es lo, lo bueno que ha ido con el tiempo según más más tiempo hemos podido aportar cada uno en el disco pues más más ha cambiado la canción y bueno y seguimos teniendo esa, esa base que yo creo que nunca se debería perder porque hacia es nuestra nuestra firma como como grupo y sí, no le digo que además es gracioso porque lo que ha dicho Maya lo de que nos compenetramos entre los tres yo, yo a veces es que me río muchísimo porque Gova, por ejemplo, él, él es un máquina, pero pero es un máquina que encima ha estudia música, quiero decir en ese sentido. Eh y, y claro, él me pregunta y me dice, "Buah, es que este acorde no sé qué, no sé cuál." Y yo le miro con cara de como mirando las vacas al tren, le digo, "A mí me suena bien." Le digo, "Es que me dice, ¿pero tú cuando compré las canciones? Y digo, pues no sé, tío, yo hago matemáticas. Cuando hago los teclados y hago las guitarras, yo sé que es dos más dos, cuatro, y yo sé cómo tienen que encajar. Y me dice, es acojonante. Dice, no tienes ni puta idea de música. Hablando vale y pronto... Y dice, pero estás haciendo escalas que son como tienen que ir. Y dice, y claro, no... Se vuelve loco el pobre. Es súper curioso porque ha aprendido música al final de oído. Ha, ha ido, pues claro, escuchas de toda la música occidental o, o, o de otros países, pero más o menos todo... Toda la música occidental va va más o menos a, con una misma base y tal entonces se ha quedado con esos patrones es, es, esa sonoridad y de claro eh, al no haber hecho pues o ha estudiado nada que tampoco es que haga falta para hacer música estudiar resultante nada pero a mí por ejemplo me gusta tener pues entender un poco eh, como como eh, porque se han llegado a, a esos dibujos o o, o por cómo se estructura en, en lo que es pues más académicamente la música. Y digo, joe, es que esto que estás haciendo es exactamente esto. Y te lo has aprendido tú exactamente igual, pero has llegado por otro camino. Y me parece me parece alucinante. Claro, me recuerda también algo que leí en una entrevista, vuelvo a hacer referencia a kim Diamond, porque kim Diamond a veces daba ideas y le decían los guitarristas, es que eso no existe. Pero al final los guitarristas le acababan dando la razón. Y decía, coño, pues es verdad. Tenido... <risa> <risa> al final lo he conseguido, he sacado lo que tú querías y, y tenía razón de algo que no existe, no sé, me ha recordado también un poco, un poco a ello. Lo que pasa es que claro, también es un poco eh, la capacidad de entenderte, claro, porque no sé, que es que él decía cuando tú, cuando tú le has comentado eh, me da mil vueltas como guitarrista, él decía que no, que no con la cabeza, ¿no? Porque claro, igual está una, una cosa que es la parte técnica, pero está otra parte que es la parte creativa. Yeah. Claro, entonces claro, que es, yo siempre he que la creatividad está por encima de la técnica, porque tú puedes tocar muy bien, hacer un alarde, pero siempre tiene que haber alguien, no sé, o hay unas ideas. Si no hay ideas, ya puedes tocar como los ángeles, que te vas a ceñir a otros al fin y al cabo. Y en este caso está claro que un poco las ideas parten más de, más de ti. Y luego ellos la entiend las entienden, las cogen y las enriquecen, en cierta sí, manera. Sí, sí. De hecho... Ya te digo, yo me reía un día porque me dice, es que yo no entiendo, has hecho unos pianos y unos teclados y un tal, y dice y has encajado la batería como Dios manda y las guitarras y dice, no tengo ni idea cómo lo has hecho. Y claro, cuando se lo explico le digo, claro, porque yo cojo la guitarra y si ahora va este traste, ahora tiene que ir esto y esto, y me dice, no, no, si eh, técnicamente está perfecto, lo que no me cuadra es cómo sin estudios de musicales has llegado a eso. Mm yo creo que todavía nadie lo sabe ¿ha habido algún tema que se os haya atragantado precisamente porque ha sido más complejo, porque no dabais con ello o porque... el de Shinigami, sin duda sí. sí el de Shinigami es el que más me, se me atragantó a mí, que le dije, mira he compuesto la canción entera menos el riff principal, que me he quedado aquí que no sé cómo hacerlo con una escala oriental o japonesa en este caso a ver qué puedes hacer, y Yagoba hizo una mezcla para lo que es el, el riff principal el, digamos el verso, por decirlo de alguna manera que dije, bueno locurón, has hecho una mezcla entre oriental y occidental, así se queda. Uh -huh. O sea, ni tocar, así se queda. Y, y grabando, como habéis, porque habéis grabado todo, solo vosotros, ¿no? Sois los productores del disco. Uh -huh. eh, ¿No habéis tenido ninguna opinión externa? Porque a veces te saturas un poco de ti mismo, ¿eh? Y dices, joder, ya no sé si lo que estoy haciendo está bien, está mal. Eh, ¿Habéis tenido alguna opinión de alguien de fuera...? Eh, el disco suena muy bien, ¿eh? No. Eh, muy hasta el bueno. final no, no hemos compartido con nadie no, no. nada, únicamente nosotros o... feedback lo, <ríe> interno. Lo, lo, lo bueno es que bueno, yo en mi caso hablo desde mi desde mi experiencia que yo por lo general empiezo las canciones con las guitarras y los teclados. Siempre me pongo a hacer un teclado, buah, wow, se me viene esta cabeza y esto a la cabeza de guitarras y demás y cuando me saturo lo que hago es coger la batería. Entonces ya me pongo con la batería y ya ah pues mira, ya he terminado y luego a partir de toda esa base y tengo todo montado Y ya se lo paso a ellos dos, a ver cómo lo veis, qué mejoraríais, qué añadiríais más vueltas, qué quitaríais, qué cambiaríais. Y en base a eso ya se va poniendo en consenso. Lo bueno es que, como manejo tantos instrumentos y en mi caso, no cuando me saturo de una cosa pasa a la otra. Entonces, ellos no sé cómo lo gestionarán. ¿Querías decir algo, Yagoba? Bueno, pues sí, al final la, la, la, la pregunta es cómo lo van haciendo... Yo es que voy un poco también ad hoc. No uh, sé me pasa el tema, vas escuchando y pues lo que te va llamando. O sea, yo normalmente me pongo a tocar el, el tema eh, y luego a partir de ahí pues normalmente pues, te da, eh, surgen como impulsos y eh, al final vas grabando cositas y y remezclas y si, si es necesario un poco por ahí yo sí. creo que es un poco el flow flow habitual luego, o sea ir experimentando lo, luego notáis que la gente entiende vuestra propuesta sois una especie de banda por tanto incomprendida por ir por libre porque yo creo que no sois una banda tan inaccesible tenéis muchos detalles Hay que poner el oído muy bien para para captarlos todos, lo cual está muy bien porque te permite escuchar el disco todas las veces todas las veces que quieras. Pero a veces hay gente que igual no acaba de captar las propuestas que van un poquito por libre. Pero bajo mi punto de vista son temas que realzan una belleza oscura, pero una belleza al fin y al cabo, el sinfonismo, melodías, eh, aunque esté también esa parte agresiva de, del metal extremo, pero entiendo que tampoco sois un grupo, como decir, anticomercial como tal, ¿no? No sé si vosotros notáis que la gente os entiende o sois una especie de banda ya con 20 años de experiencia haciendo ese estilo de música, un poquito incomprendida dentro de, de lo que es el género. ¿Cómo lo veis? ¿O no, o no, o no lo habéis valorado? Os sí, da igual. sí, no, sí lo habéis <risa> sí, valorado. Y de hecho este disco, eh, todo el tema de letras se ha cambiado un poco en ese sentido para que la gente pues empiece a conocerlo de otra manera. ¿no? Y sí que es verdad que, que a veces es complicado, pero también hay mucho hay muy bandas muy buenas, por supuesto que sí, y a veces es complicado llegar pero sí que estamos dándole un giro a todo esto porque creemos que la propuesta es muy interesante y eh, creemos que, que lo hacemos bien no vamos a no es cuestión de echarse flores simplemente que trabajamos mucho por algo y creemos que, que el resultado es bueno y sí que hemos cambiado un poco ese chip para que la gente empiece a entenderlo por eso es por lo que queremos explicar todo el tema de los personajes porque al principio igual se queda como una idea como muy etérea ¿no? eh, estás en el escenario, cada uno con una máscara bueno, sí, está muy guay la presencia actúan, hacen show pero quizás no llegas tanto, no es tan sencillo de llegar lo que es lo que queremos comunicar, no la música en sí, porque la música sí puede llegarte, pero la idea que al final es un poco, ¿no? lo que complementa lo que es mi suitorment porque al final los discos y la música la eh, todo está está bien, pero claro, siempre nosotros vamos un poquito más siempre, ¿no? un poquito más adelante. Y para eso necesitamos que la gente comprenda un poco quiénes somos y qué hacemos, claro. Por eso este disco va un poquito, por el tema de los personajes, eso es. Sí que es verdad, ahora que lo estoy pensando, que hay una vez que me, me dijo una persona una cosa que me llamó mucho la atención, que me dijo, a mí me gustaría ir a un concierto de My Sweet Moment, pero verlo sentado. Porque tenéis tanto espectáculo, dice que vuestra música no es de oír, es de escuchar. Dice, porque hay discos que llevan muchos años, y dice, cada vez que lo escucho siempre, hostia, no me había quedado con este matiz, no me había quedado con este pequeño sonidito de fondo. Y dice, a vosotros hay que escucharos, no oíros. No es tan fácil como ir y un ritmo base pum, pum, pum, pum, pum repito el mismo ritmo 30 veces y ya está. Y sí que es verdad que eso... Uf, al final dices, qué equilibrio busco claro, está en un concierto no va, el que quiere estar sentado también, o sea, van lo, los dos tipos de personas, el que quiere disfrutar del espectáculo y el que quiere desnucarse haciendo headbang entonces claro pero lo que pasa eh, es que si, si te pones headbang o circle piece o pogos y todo, todo esto, te pierdes mucha parte del espectáculo y de la propia música ¿eh? pues claro, entonces es que, ¿dónde está el punto medio? ¿dónde sí. está el equilibrio? a mí lo de vosotros tocando en un teatro, fíjate lo que te digo creo que sería espectacular, si tuvierais presupuesto suficiente, estoy seguro que la liabais, pero de eh, Sí. De, de hecho se había, de hecho, valorado. Sí, sí, se se había valorado, valorado se había valorado y se descartó precisamente porque dijimos a ver eh, eh, se podía hacer pero eh, para poder asumir los costes estábamos hablando de vamos a ver vamos a ser realistas llevamos muchos años parados eh, ¿qué vas a poner? Eh, para 100 personas que vayan a venir una entrada a 90 euros para quedarnos a cero o perder dinero Ese es el tema, que se necesita mucho dinero claro. pero bueno eh, pero por idea pues no, y por poco, guión escrito del show no será sí, sí. a vuestro nivel ya tenéis y podéis hacer hemos hablado de un libro, podéis hacer hasta una película también con estas historias ¿eh? o sea, bueno, hay para, hay para todo hay para todo, todo, material ¿Videoclip vais a hacer? De, o, habéis hecho, ¿O habéis hecho? que igual me lo he perdido ¿eh? no, es que queríamos hacer videoclip y el problema que hemos tenido, como hemos comentado antes que es que al final es muy complicado viviendo cada uno en una posibilidad Junta de... Sí, porque, voy a decirlo, ya Yagod ha venido, eh, iba a venir de todas formas, vale, pero ha venido antes desde Galicia para estar aquí con nosotros. Eso es. tú, tú, sí, sí, Está el Gorilla pobre de, que Gorilla. se muere de sueño, el pobre. sabes qué presión, como para haceros mala entrevista, ¿sabes? O sea, no, es no, que no me lo perdonaría. Ni él ni yo, ni yo mismo. No. <risas> bueno, pues vamos a ir ya casi cerrando porque yo creo que se me agotan un poquito las preguntas sobre este disco. Hemos hablado un poco también de la historia, del tiempo que lleváis y recordar que el 22 de febrero estáis en la group. De verdad, cita muy recomendable, la gente no va a salir defraudada del espectáculo que, que vais eh, que vais a dar, eh, tiene una complejidad y un trabajo tremendo doife porque os hemos cubierto en el, en el pasado y estoy seguro que va a ser sensacional. A partir de ahí, si tenéis casi otro disco ya grabado, entiendo que no se van no no van a pasar 11 años hasta el siguiente. No, no, no, no, no, no. Todas formas, me fastidies. De tal forma me ha gustado eso de lo ¿no? del día 22 y demás, dices eh, hacer mala la entrevista, pero tú por las acaso metiendo presión, eh, ¿Para que, sea, para que el concierto quede ahí en listo mirando. Va, estoy, en vuestro caso estoy seguro, podéis estar seguros totalmente de vosotros mismos. Eh, no es lo mismo que en mi caso Que yo doy para lo que doy eh. <risa> Lo que sí que podemos <risa> quizás adelantar ¿no? Del día 22 eh, Lo que comentabas antes Si vamos a tocar el disco íntegro Vamos a tocar más canciones Lógicamente Es presentación del disco eh, Entonces eh, The Order va a estar presente Vamos desde principio a fin Pero sí que vamos a ir contando una historia Y bueno queremos que sea un poquito inmersivo También la, lo que va a ser el concierto Tanto con las intros, que eso sí que no puedo decir Como lo que después vamos a utilizar para interactuar con la gente Ya sabéis que somos al final un grupo, ¿no? Que la teatralidad siempre va a estar ahí Porque necesitamos que la gente sienta realmente No solo que escuche, sino que vea también, ¿no? Que sea muy inmersivo en ese sentido Entonces vamos a, bueno, interactuar con el público Va a haber eh, momentos así un poco de... Pues, que la gente entre dentro de, de la orden en ese sentido, ¿no? De hecho, alguna de las primeras la filas se manchará de sangre ¿Eh? no sabemos qué puede pasar no podemos... a, mí no, a mí no me, sí, bueno. me gusta repetir sí, eso a decir. Re repetir no me gusta pero sí que te puedo decir que yo creo que es el primer concierto que va a ser para mayores de 18 años sí, puede ser bueno. <risa> pues ya a mayores, O más, o para mayores de 25 igual ¿eh? pues, <risa> Bueno, no vamos a bajar tanto el rango que siempre... <risa> ya. Bueno, pues, pues ahí, ahí, ahí, sí. ahí, ahí nos veremos ¿eh? Eh, Yo recomiendo la cita Y para, por mi parte pues poco más Daros las gracias de verdad por, con, por contar conmigo primero Porque para mí es un halago ya que directamente Cuando una banda tiene música o presentar Cuenta con este medio de comunicación eh, Por estar aquí, además físicamente Que siempre me parece lo más agradable Cuando es posible uh -huh. Poder tener a la gente delante delante mío eh, y por todo vamos por... al final nos sentimos identificados y al final estamos que nos tenemos que ayudar entre nosotros sino no si tú no tuvieses material para poder lanzar, no estarías haciendo esto. Y si nosotros no tuviésemos a gente como tú, no podríamos darnos a conocer. Claro, sí. Al final nos, comple nos completamos entre todos. Lo difícil es darle orden a la cantidad de material que me llega a mí, la cantidad de bandas y la cantidad de cosas que se me quedan fuera, que también son interesantes, pero por supuesto, gente ya como vosotros, que venimos siguiendo, que además sois una banda vizcaína, evidentemente sois preferentes en un programa como ¿Sabes? como este ¿Sabes? y por el propio nivel que tiene la formación. Eh, pues si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, añadidlo para terminar y ponemos un tema, el que queráis. No, pues. Nada, que os esperamos el día 22 de febrero en la Sala Groove, que, que la gente venga con muchas ganas, con la mente abierta también, <ríe> para encontrarse con, con una historia, bueno, pues que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie y sobre todo que vengan con, con la mente abierta en el sentido de que va a ser una sesión inmersiva muy muy muy guay, creo que va a ser muy guay. Y diferente también te digo, porque va a haber cosas que no hemos hecho hasta ahora, eh o sea que uh -huh. eso va a ser nuevo. Nada, muchas veces muchas gracias por portarnos a tu casa ha, ha merecido sí. la pena todo el, todo el esfuerzo si os hubiera traído yo siempre digo que no os traigo que venís solos fíjate <risa> si os fuera a traeros os hubiera puesto yo que sé un coche una limusina eso es una limusina un coche oficial ¿no? de ahí desde Galicia para acá para que vengas durmiendo tranquilamente no gastos pagados un hotel de 5 estrellas no hombre, no hombre si está la familia aquí todo. pero al final venís por vuestro propio pie bueno. y, y de verdad que se agradece de corazón pero me ha gustado que sí, sí, eso es como habrás te... de repetir ¿Qué tema? pues repetiremos ¿eh? las puertas ya están abiertas. Para, para la siguiente se ¿Qué, ¿qué tema ponemos? pues el que está sonando a mí me parece increíble ¿De Signing the... The, Sirens. Sirens. Sí. the Signing sí. of the Silence The Signing of Silence venga pues con él cerramos esta entrevista como es Vitor gracias por haber venido gracias y ti. lo mejor para el futuro ¿de acuerdo? igualmente Muchas gracias ...Suite Torment, invitados aquí en La Mirada Negra... ...y decir que bueno, fuera de micro... ...hemos estado hablando un poquito de ediciones especiales... ...que hacen de este disco por pedido... ...directamente si quieres tenerlo en pendrive... Eh, ...con una edición física... Pues eh, te metes en la página web de my MySuite eh, Torment te, y te hacen una edición con forma de ataúd que me ha parecido absolutamente brutal, personalizada, hechas por ellos mismos porque claro, estábamos escuchando esto a través de edición digital y no le había preguntado por la edición física a la banda, pero que si lo quieres tener en físico en pendrive y como digo con una edición espectacular, pues, eh, la, pues la verdad que con forma de ataúd me parece increíble, a estos les dejas y superan hasta los kits que tenían ataúdes nevera y cosas de estas, ¿no? Para que luego <ríe> para que luego tuvieras ahílos pues, directamente, ¿no? La conserva la comida y demás y luego te enterraban ahí en el ataúd de los kits, ¿no? Pues esto es casi casi que si les dejas te hacen algo parecido, espectacular, eh, todo lo que rodea a Maixwit Tormen a nivel de presentación eh, bueno, funcionando como una banda independiente 20 años ya que eso, evidentemente pues limita mucho en cuanto a lo que hasta dónde se puede llegar, pero yo creo que hasta donde ha llegado este grupo pues me parece espectacular en cuanto a espectáculo visual, en cuanto a, en cuanto a todo, presentaciones de discos, eh, absolutamente todo. Así que un lujo haberes tenido de aquí por la mirada negra. Gracias de verdad por, por haber venido. Y vamos a seguir un poco ligado a ellos. Vamos a seguir con sisa a donde encontramos a una ex de, de My Sweet Tormen, precisamente como es Almudena o Malmudena, que va a poner eh, ya como un poquito una apuesta de largo de este eh, proyecto eh, suyo con un concierto el próximo día 1 de febrero. Vamos a escuchar un poquito su música y te explico un poco también por pues lo que nos cuenta, ¿no?, sobre ese próximo concierto y sobre lo que va a ser un espectáculo también visual muy, muy cuidado, que en parte pues tiene mucho de... pues también puede tener relación a nivel visual de lo que mismamente con My Sweet Tormen pues podía venir realizando en su momento. Escuchamos este Season of the Beach eh, que es de momento el único tema que yo creo que ha editado por lo menos a través de, de, de redes eh, pero bueno, que es el primer tema de este sisa of the proyecto de la actual vocalista también de eh, Ford Villains, Malmudena. Pues Sisa Devil, el proyecto, como decimos, de, de Almudena, o de Almudena Ormaechea, que estrena este show en el Conservatorio Centenario de las Arenas Andrés Isasi, el próximo día 1 de febrero, eh, a las 7 y media de la tarde, va a mostrar el primer trabajo de la vocalista, y no sé, si, ahora mismo no lo sé, porque si está editado ya el disco, no yo no lo he encontrado por ahí, he pinchado este tema que ya lleva rulando por ahí bastante bastante tiempo, Y bueno, pues la vocalista de Forby James también eh, ha sido conocida por participar en uno de los concursos de Netflix a cantar, donde ganó el premio La Nota de Oro y recientemente fue galardonada en el Festival Santurchane eh, por Mejor eh, Actriz Local en Miss Santurdancha eh, 2024 de Monche Iglesias. El, el espectáculo va a ser eh, también muy eh, Visual y muy colaborativo con el público. De hecho, dice que las primeras filas pues tendrán interacción directamente con las demonias eh, o bailarinas, podríamos decir, de, de la banda, que se completa con, con su padre, Marcelo Ormachea en el bajo, José Prieto Casta está en la guitarra, eh, batería Ricardo Cantera y las bailarinas son eh, Satania, Nerea Bermejo y Monse eh, Iglesias. Eh, y bueno, pues en definitiva pues que os recomendamos esta cita del próximo día 1 de febrero en las arenas en ese Andrés eh, Isasi eh, así que vamos a continuar eh, como digo, fue miembro en su día de nuestros invitados hoy My Sweet y ahora escuchamos eh, espérate que se me mete aquí otra vez esto lo quitamos y ahora sí, está sonando lo que tiene que sonar exclusivamente ido bastante oscuros, eh, hemos seguido con esa oscuridad. En este caso con Blazemeth, banda eh, realmente tendríamos que decir clásica porque se formaron en 1994 en Barcelona, o sea, casi son pioneros del, del black metal a nivel eh, estatal. Se llaman Blazemeth y nos llegan con este nuevo disco de título Gena que creo que como LP es el segundo en su trayecto, aunque sí que es verdad que editaron ya a mediados de los 90 algún eh, algún EP. Vamos, banda de, de black metal, creo que espectacular. Eh, y como digo, nos han presentado este nuevo disco de título Gena, por si acaso no lo sabes, te lo recuerdo, eh, pues ellos se llaman Blasemet. Vamos a seguir un poco con sonidos oscuros, pero eh, antes eh, hacemos que suene la sintonía que tiene que sonar ahora mismo, porque tenemos ya por aquí a Fran, que ya nos ha invitado a un cafetito bien caliente, que siempre le agradecemos. El sol La mañana entre dibujos se deshacen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 Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve Que tus labios besen, tu ojos refleje Este instante no se acabe porque sabes a café eh, Buenos días, Fran. Buenos días a todos y a todas. Menos mal que no nos han visto ahora que estamos bailando aquí ahora <risa> A oilar, igual que loco, si no... ¿Qué pedazo de <risa> voz tienes, macho? A que te abro el micro, ¿eh? Ya, voy, eso, voy es... a hablar más despacito. No, no, no, no. Habla, habla con tu tono. Soy yo el sí, que sí. tengo que regular la voz. No, no es que el... ahora la tengo con el frío y tal, y sí. se queda un poco más ronquita y tal. El frío de Palencia. rollo rock este... Joder, de Palencia. Es que no, no es mismo, lo mismo que el frío de aquí, ¿no? No, no, no, no. ¿A no. cuántos grados has estado toda esta semana? Pues ha habido un día 9 bajo cero, un día me han hablado de 11, por ahí, y no es broma. yo, yo he llegado Trabajando, la... ¿eh? Yo he llegado hasta las 6. Entonces, pues fíjate, yo estaba trabajando, me gusta madrugar y la, cualquiera que me ve allí a las 7 de la mañana de noche di, Tienen que decir, este tío está zumbao yo, yo no es por gusto, pero sabes que madrugo y Lo mío es por gusto en mí y, y como también me dices. muevo, pues, bueno yo madrugo y trasnocho casi, eh, sí, sí, por sí, temas laborales sí. sí. Y es verdad, estaba 6 bajo cero, pero dentro de la furgoneta Fuera igual estaba 3 bajo cero por ahí. Sí, bueno, yo hasta que entre las manos en calor te te cagas en todo pero bueno cuando cojo la furgoneta por la mañana que dolor tocar el volante macho qué dolor tocar el volante de verdad ¿eh? hasta que estás deseándose ya la autopista que entre ya la calefacción y que vamos yo, yo, soy, yo soy muy chulo me enfrento, me enfrento hasta a los cambios climáticos a todo <risa> lo, que, lo que no hay es nieve dicen pero bueno no no no ¿Sí? Frío, bueno sí. arriba se ve un poco yo todavía veo nieve allá a la será hielo absoluto sí. la... <risa> no sé si es cierto mira lo único que he visto yo que ha cambiado las del clima es que nieva algo menos bueno Depende los años también ¿eh? no o sé sea, a veces yo no digo que no haya cambio climático lo que no creo es que sea por lo que nos cuentan nah, eso que yo también y estoy que, contigo eh, y que lo normal es que siga haciendo frío en invierno en un momento concreto como sea mes de enero febrero son ser más fríos mm. y llegará julio agosto y hará calor aunque este año fíjate aquí en, aquí en Euskadi no hemos tenido Yo, una, yo verano, quitando he contado por, por eso digo he contado Cuatro días de calor excesivo, llegando a 37. Los demás, yo creo que no ha habido ya ni días ni, ni días que han pasado de 30 grados sí. en todo el verano, dos o tres. Sí, por pues aquí ya sabes que no pasábamos casi de 20, era todo el mes de agosto. Sí, sí, ya, ¿no? ya, ya. O sea, sí, que es una cosa, el verano llegó en octubre o, mm. ahí, o, o En <risa> fin, pero bueno. Bueno, pues eh, hablando de, de sonoridades gélidas y luego de, de frío, eh, precisamente un poquito de eso vamos a, me traes porque me has mandado una canción solamente. Esta sí, esta semana. vez te manda una canción y luego se me ha ocurrido una cosa... Que me has dado tú la pista, que es poner, vamos, que, que si quieren los radio oyentes, que hablemos del tema que ellos propongan. Como ha habido radio oyentes que han mandado de qué podemos hablar, que íbamos a hablar de los... Sí, si. y, y cualquier radio oyente, cualquier día puede ser, hasta que entre aquí en el debate. Sí, porque... además me ha dicho Buta, un saludo Buta, Buta Rock, saludo, sí. que nos ha dado otra vez, nos ha vuelto a felicitar y dice, algún día... Dice, vengo yo Si me invita y digo, ya sabes que sí De mi parte y de Antonio, ni decírselo Si sí, sí, solo es pasar un buen rato aquí ¿No? de, Si aquí, ahora eso sí Tú si vienes, buta, trae cerveza Que el café, <risa> solo el primero Aquí hablamos de algunas cosillas, pero sin más, ¿eh? O sea, quiere decir que no estamos aquí ni sembrando cátedra con nada. A veces damos una opinión que puede estar relacionada normalmente que con sí, la que música. Que sí, Antonio, ¿qué se dice? Bueno, yo digo que sí, si hacemos no, cátedra. No, no, no, yo, yo no siempre... Yo no, <risa> yo no dicto sentencias, ni siempre cátedra, ni nada. Podemos dar de vez en cuando alguna opinión. Hablar algo hoy en día, decir cualquier cosa peligrosa ya. Y, bueno, pues a veces uno hasta tiene que medir mucho lo que dice, pero no se dice con ánimo de ofender en ningún momento. Y si se ofenden, que se eh, fastidien, pero, lo siento mucho. Pero, pero, yo, yo ya tengo, tengo una edad... Tengo una edad que el que se ofenda... Sí, yo también estoy un poco ya... Te... Me pues, pueden llamar lo que quieran. Yo creo que precisamente esta sección, fíjate que hago contigo, más desinhibida, marca mi umbral o mi paso a otro periodo de madurez, creo yo. O sea, venía que sí, que ti... sí. Venía haciendo el programa siempre como muy centrado en novedades, tal, no sé qué, llevar todo un poquito rígido. Y a la hora de que alguien me sacara un poco, hasta, hasta me hiciera improvisar en el programa. Como sí, no puede, ya, ya no es... Puede, que sí, y hay ya, que... Antes con Sergio era más, claro, hacías las noticias, también hablabas con él... Eh, pero era como más centrarte en la actualidad, de un, no un guión, pero sí hablar de lo que había pasado a lo largo de la semana o de las efemérides. Eh, pero ahora mismo ya es un poco sección libre, te lo he dicho a ti muchas veces. Sí, sí, eh, sí. Tu sección es sección Café con Fran y no se sabe lo que puede pasar. Es. Simplemente hablamos de música, presentamos alguna canción, un poco lo que tú me propongas también cada cada semana y puede haber puede pasar de todo sí, la gente que está atenta. Y hoy, en concreto, solamente me has elegido un tema y se te notaba que andabas con ganas de... de, de, sí, de, black, black, de black Metal. metal ¿eh? y, y, hoy, y hoy escucho un tema de, de... No, claro, como es un género tan maltratado, maltratado porque les llaman de todos, les llaman... Joder, como que habrían hecho algún delito. ¿Alguno le ha hecho? Hombre, en concreto, el que va a... <risa> en concreto, en concreto los que van a sonar ahora, sí, por eso lo he puesto. Lo, pero esto no significa que todo el mundo que hace black metal vaya a haber Exactamente, película, es que me he cogido... <risa> no, es que vi luego la entrevista que le hicieron, a, bueno, en, eh, eh, y ya ves que dice, oye, yo es que si no le mato me había matado a mí. Sí, no, no, eh, hay que escucharle. Es y... Curiosamente que fue un argelino creo, sin mal no recuerdo, y bueno. fue un enfrentamiento ahí. No, ese fue el de Dissection, este se, ah, se, es se, se cargó al de, de Mayhem. Sí, es, perdón, me he eh, equivocado. Eh, no, no, míralo, ah, ah, que yo creo que era este, pero... Eh, no, eh, a ver, no sé si, yo creo que es eh, eh, Burzún, o sea... Que... Burzún va a sonar, exactamente. Sí, y es lo que vamos a poner. Van Bickernes, eh, que yo sepa, se cargó a Euronimus era. Eh, no, no, es que ya... Yo eh... tengo un lío, yo sé que hubo ahí una movida... Joder. Bueno, pero bueno, que, que es un género maldito, y, y joder, hasta yo he, he llegado a oír a, a ya sabes quién, que no le vamos a nombrar, uh -huh. que, que era un género nazi, que no se podía poner, que si no sé qué, que si no sé cuál, y ya me duelen los oídos de, ver, bueno, los ojos de leer tonterías. Re, realmente, en cuanto a nacionalistas, sí lo es, porque date cuenta que bla, bla, eh, en concreto eh, Bach Vickernes, eh, Burzún, mm comentaba que cuando la gente estaba entendiendo a él como satanista se estaba equivocando. que Lo que veía era que la, la, la cultura cristiana, o digamos o la religión cristiana, era, un, eran, era, una, era una imposición. Por lo tanto, él es más nacionalista todavía. Cuando fíjate, sí, es que es pero... curioso todo esto, porque el nacionalismo, por ejemplo, eh, en España vamos a poner, se asocia mucho al catolicismo también, al cristianismo, y en este caso, este tío no, lo que dice es que sus raíces, no eh, la, Las raíces del eh, de, de norte de Europa son diferentes ¿no? Sí, eh, pagana, música pagana de antes, de pues, sus orígenes, sí. defienden, eso es, uh -huh. su cultura Pues como aquí se defiende la cultura de Euskadi, de Euskal Herria, que lo defiende pues lo mismo, pero de allí uh -huh. Aquí la gente habla de Lamiak, etcétera, etcétera, pues esto igual, es lo mismo Pues o sí. no, vamos, yo pienso, ¿eh? No, no, pero es que hay mucho de eso, claro. En claro, mundial. es que la gente, lo que pasa es que lo, lo aquí lo enfocan de diferente manera. Uh -huh. Por H por B, aquí se ha, se ha... <ríe> se enfocado de otra forma, Antonio. Sí, sí, pero miran hacia las raíces. Pero es sentido, lo mismo, o sea, es exactamente clavado. Las raíces culturales que también van un poco a lo que podían ser las creencias de antaño. Eso es, las, eso ¿sí es. Cómo se trataba a nivel religioso todo, yo qué sé, eso va es. todo un poco un unido. Es unido, es lo mismo. Y, pero... y, y, y y había grupos de... que Yo me acuerdo de algún grupo, Euskaldún, que hacía lo mismo también, que cantaba las raíces, tal... Y creo que era también... Bueno, ya, ya no me acuerdo muy bien. Creo que era primeros de los 2000, algún grupo había... Mm y no, también no. le tacharon de sí claro es que en cuanto miras un poco a las raíces de tu propia cultura de cierta manera se te puede ya llevar a tachar, sí. claro de defender un poco ese pasado nacional no sé no sé cómo entenderlo porque hoy en día es que ya todo hay una frase que dice que todo nos lleva a hablar siempre de los nazis es del, o del, o del nazismo y es que es la verdad oye el otro día oye hablando de eso oye el otro día que la voy a hablar a, la, a, a esta a la muchacha esta de podemos que está en, en europa cuántas veces dijo la palabra esa Sí, bueno, el fascista o neonazi lo dice en 45 segundos, 8 veces, creo. Sí, sí. Pues eso, es un poco la forma de hablar. En fin. <ríe> Hoy en día, manejar ciertas palabras ya puedes dar... Me excusa. quedé alucinado, digo, pero esta es la, la cultura que tenemos ahora aquí en... Sí, pero por parte de, de, de todos, al fin y al cabo, sí. creo que hemos llegado a un nivel... No, de... pero a ver, pero lo primero es que no puedes comparar la ultraderecha a un fascismo o un nazismo no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. ¿No? Vamos, pienso yo. Eh, no sé qué opinas tú. Es que si vamos, a ver, si vamos cómo se aplica una palabra y lo que es realmente claro. buscar una definición real eh, porque al final si nos damos cuenta todos acabamos es que ver. está es que es que es un polo totalmente opuesto. Eh a ver, es que ya te digo, es que una cosa es la connotación que le da la gente Eso y, es. otra, y cosa otra cosa es lo que es. Y otra cosa es lo que realmente es, pero pues bueno, eso. es que al final yo a veces me voy a hacerme cuenta que en este tipo de discusiones me parece que acabo viendo dos polos de la misma que se acaban tocando, Antonio, veces. pon música sí, bueno. que me estoy haciendo mayor. Sí, sí, sí, sí. Vamos, vamos a ponerla, pero bueno, vamos a... Y seguimos hablando de que nos dijo No, no, el... eh, luego sí, señor, ahora hablamos de más de, de más cosas, pero eh, por qué me, me ha estado concretamente esto me apetecía directamente. Sí, más, sí, sí, sí para pa desahogarme y para meter un, y para darte polémica y Sí, claro, para meternos exactamente cuando le, cuando le condenaron el tío también se se, rió, se esbozó una sonrisa en aquel sí. momento que era un crío ¿eh? no era, sí, sí, tenía, sí. era un chaval muy, muy joven cuando lo condenaron por el asesinato y el tío se rió y años después se la ha y ¿qué queréis que hiciera? ¿que me pusiera a llorar? <risa> <risa> humor negro <Claro. risa> Pero bueno, y luego estaba siempre la inocentada de que había, se había escapado de la cárcel. Era inocentada de todos los años sí. cuando el tío estaba en la cárcel. Bueno, pues escuchamos este los Wisdom. Eh, este tema pertenece a Death Song en gangbar del año 93, si no me equivoco. No sé si uno de los discos que, es, que compuso ya desde la cárcel que no recuerdo ahora voy a mirar un poco la historia si es que no tengo tiempo a hacerme los deberes y al final vengo aquí un poco a pelo y a lo que sale pero eso es lo bueno eso es lo bueno sí, no, es el, lo te, el directo eso es lo que te deja luego en evidencia diciendo o sea que cuando tú dices algo ah, en el programa te los has antes digo hombre tanto como preparar no pero consulta ciertos datos que uno tiene en la cabeza hombre, ya, que, que le bailan los números de arriba venga escuchamos este tema clásico de Burzum Pues fíjate, este disco este disco salió el 20 de agosto de 1993 sí, y se había cargado a Auronimus el día 10 de agosto de ese mismo año. <risa> eh, eh, vez, sí, sí, sí eh, es verdad. Que de todas formas, yo tengo que decir una cosa, eh, igual este tío se atiende a lo que es un fascista o un nazi. Pu puede ser. Eh. O sea, yo tengo que decirlo, eh, no estoy defendiendo que no lo sea. lo que, Hombre, no tienes por qué ser, o puede ser otra cosa. Lo que sí que digo es que porque yo lo considere... Eh, pues algo que está dentro de lo que ha sido el metal en general, en las raíces y en la música que hemos escuchado y que hemos visto un montón de bandas influenciadas por el black metal primigenio donde está Burzum, no significa que los demás seamos o tengamos una ideología ni mucho menos similar, aunque nos pueda interesar su música como historia, como algo que ocurrió, que esto es como cuando tú tratas, eh, hay, hay gente que ha leído libros sobre asesinatos, asesinos en serie, y, no se lleva mucho, y tú no eres ningún asesino y te interesa, lo, lo, que te interesa lo que es la historia y no tienes nada que ver con él. O, o, o si eres un historiador puedes ser un tener una idea pues tienes que estudiar la contraria claro, o sea, eso está clarísimo es que, es que si no escuchas el resto de o lo, o lo que hay en el resto No de es el, el problema tío. que hay ahora ahora mismo vivimos con ese problema Sí, pero es que encima te das cuenta que se va reduciendo el relato porque claro, ya eliminas lo que es vamos a decir este tío es eh, vamos a decir es tema puro tema derecha, que tengo ya dudas si los nazis eran extrema derecha, extrema izquierda o qué eran, exactamente, pero bueno Era na eh, socialismo nacional, porque no tienen mucho que ver con lo que es el neoliberalismo, por ejemplo para nada, qué es lo que se le está ahora es, a todos los liberales, se, ahora son bueno, es... mezcla, todo, todo al revés, se mezclan las cosas pero yo no voy a dar tampoco aquí un discurso. no, yo tampoco que quiera que estudie, o que lo vea, yo ya lo he se van cambiando un poco los conceptos pero el tema está en que vas eliminando una parte y luego resulta que, vale, ya hemos eliminado este extremo, pero luego es que te queda, claro, cuando un extremo lo cortas hay otra cosa que queda en el extremo y luego también lo eliminas ese otro extremo y al final te acabas reduciendo a encontrarte solamente con gente que piensa exactamente igual que tú mm. el enriquecimiento personal es nulo nulo, nulo, nulo. y al final es eh, todo lo tachas, cuando os dices una palabra o un significado o llamarte algo, yo primero busco a ver qué es porque claro, cuando te llaman eh, fascista eh, nazi y ultraderecha a la vez, ya no pega fascista con nazis sí, y pero ultraderechista con nazi no ni con fascista, o sea, es que no tiene nada que nada ver, que ver no absolutamente tiene, nada, no pero nada bueno porque realmente lo que se está llamando este derecho en días es al neoliberalismo. Exactamente que lo entiendo yo. Exacta y, bueno, puede y, haber también esa parte conservadora católica, ultracatólica. También, también esa parte se le llama, pero luego si tenemos en cuenta las políticas eh, que podían hacer, digamos el nacional socialismo, era nacional. Era en nacional socialismo no eran ser... todo, era era socialismo, es. era pues todo, el poder manejaba todo eh Todo era del gobierno, bueno, como... Lo, lo que era muy patriota. Eso es, es, lo única Es el, te, es el tema. El y luego ya, bueno. pues las cosas del racismo y esas... Pero eso en el nazismo, el fascismo no, no tiene congenes racistas Ta tampoco. Ya digo que tampoco, yo es la, la opinión que estoy dando, la visión que yo tengo, que vendrá aquí cualquier historiador, gente que sabe un mogollón y te pega una paliza y tampoco... Por bueno, que... no, pero no. Le, la, la, lo que te dicen es, no, pero al final eran lo, los poderes fácticos los que pagaban al, al fascismo. Pues igual que al comunismo. Sí, sí. Siempre. Es que es lo mismo. Es que es el, la clave del mundo. Mira, lo hemos hablado con, con Sweet Tormen. Es que detrás siempre está el dinero. Eso es. Sin dinero no hay movimiento que valga, ¿eh? ¿eh? Y al final, ¿qué es el dinero? ¿Es eso lo que llamamos extrema derecha o está por encima? De claro. La extrema derecha de... Bueno, en fin. Sin más. Eh, pero que quiero decir? Que yo voy a seguir pinchando bandas de black metal que pueden estar dentro de esa corriente que algunos llaman en cuanto ideología neonazi o nazi o supernacional o tremendamente patriótica o lo que quieras decir pero forma parte de la cultura de la música que hemos escuchado antaño se destachaba de satánicos y vivía bueno, muy a gusto, entre comillas porque había lugares donde se les prohibía tocar por parte de colectivos católicos y eh, ahora también por colectivos y ahora resulta que también por colectivos políticos pero bueno, eh, yo creo que aquí hemos estado viendo durante muchos años a bandas de esta, de esta corriente de este movimiento, de aquel inner circle se ha seguido, tiene muchos seguidores y veíamos la música y vamos a los conciertos Y no se montaba tanto. Por cierto, nada. tiene unas raíces de, de Black Sabbath, toda esta música que es que me, está ahora, me quedaba con esos sonidos bueno, profundos. Bueno, es música más oscura. Yo creo que Black Sabbath lo que influyó luego mucho fue al metal más moderno. Fíjate. No, este también, eh, tiene, me he fijado yo. Bueno, bueno claro. también Venom, me recuerda al rollo Venom Venom también. fueron los primeros realmente sí, claro. sí. Venom mucha gente lo considera los los, los creadores black sí, sí, sí. metal Y vamos a seguir con Black Metal Porque tú has dicho que vamos a abrir El que cada uno, claro, si alguien nos quiere decir De algún tema a tratar, e incluso tratarlo el mismo pues, Siempre relacionado un poco con la música no Ya digo, aunque luego es algo mm. un poco por la tangente pues lo puedo hacer, y es que ha habido polémica con Dar Funeral, y nuestro buen oyente Carlos, al cual mando un saludo, Carlos Balbu Carlos, bueno, un abrazo no, no sé si es Balbu o Balbu, eh, no creo que no tiene tilde pero bueno, no sé si lo pronuncio mm. bien, si lo pronuncio mal que me lo diga él, yo voy a decir Balbu, Carlos Balbu pues bueno, es así como... Un crack eh, pues sí señor un crack y, en eh, todos los eh, sentidos y un gran músico no, no, músico no es no. No, sepa, no, un gran tipo, un tipo una, es. una gran persona vamos que yo, que yo sepa, eh, lo que sí nos ha presentado es muchísimas bandas y, y un seguidor de la música como la Copa No sé, de... pero entiende de... No, un... si tú, tú no le conoces personalmente, yo creo que no, no conocéis ¿eh? entre vosotros. No, yo de cosas que más mandado y eso, y pensaba que tocaba, fíjate. No, no, no, no, no, no, no. que yo sepa. ¿no? Perdona, Carlos, te... <risa> Que yo sepa, eh, que aquí... Es, Pero el... eh, como entendedor, mucho, pues por eh, lo que me han mandado tú Dar Funeral, y esto sabrás tú bastante, que yo nunca me he metido en estos temas, ha creado polémica porque ha lanzado peste sobre el wishing Center, que les pedía, creo que era un 20% de la venta de merchandising, que eran gente que no se preocupaban por la música, que solo querían el dinero, y que recomendaban que ninguna banda fuera a tocar al Wisin Center de Madrid. O sea, que han creado polémica en ese en ese sentido. Mira, yo no sé cómo va mucho esto de vender el merch en la sala. Yo si quieres te comento al... mi experiencia. Venga, pues cuéntame tu experiencia. Bueno, yo normalmente cuando hemos hecho antes que yo recuerde no se hacía eso ni se pedía nada. Sé que alguna vez cuando tú pues por... haces un concierto grande, todos los que venden camisetas y entran allí Eh, por ejemplo de estas tiendas de comida eh, puestos de comida perdón puestos de ropa si les piden un pequeño porcentaje para colaborar si por ejemplo la camiseta les vale 15 euros por pues dicen dos para o, o, o pagar x dinero para para entrar ahí él y vender pero lo que es así en plan grupo lo que es el merchant privado de los grupos no no yo no he tenido Yo, ...o lo que he hecho yo tampoco... ...normalmente yo no... ...no hago eso... ...el que quiera ir va... ...lo vende y sin problemas... ...y lo que sí... ...lo que sí... ...me han dicho alguna vez por algún grupo... ...tocar con grandes bandas y... ...y pedirte cuánto dinero... ...podías pagar para ser telonero... ...y yo pregunté... ...pero estás de broma... ...no, no, no voy a decir... ...porque no quiero meter a nadie... ...pero era una promotora grande y un grupo muy famoso, de hard rock de los 80. Y dije que no, que no, que no. Lo pasa o es son dos temas diferentes lo que te cobra. Eso es, te comento lo que yo... Sí, sí, sí. a ver una, una cosa es lo que te cobra por el merch en una sala, por eso vender es. en su local... Eh, salas, en, yo, yo en, en salas... Un, en un concierto tuyo que ya has pagado, entiendo, el alquiler. Yo, eso es, yo en salas, salas siempre... Eh, que lo veo también razonable, porque como está ahora la cosa y los ablazos que meten a las salas es terrible... O sea, unos impuestos ya por por concierto, ya igual tienes que pagar al mes, no sé si son 400 euros o 300 y pico, y si eres café-teatro, 200 y una bueno, unos impuestos terribles. Que caro si tú eres un bar, pues entonces estás, sirve que te digan, joder, es que yo pago esto, el del bar hace conciertos y no, habría que tener un poquito de... A ver, hay que, hay que saber que la gente monta un negocio, luego hay gente que, claro, que monta el negocio porque le gusta lo que hace y gente que mm. simplemente tiene el negocio. Eso es. Que la gente que lleva el Witzing Center, que no sé cómo funciona. No lo sé, que que no va. lo sé, yo lo desconozco. si sí te digo que, que yo, la salita es caro. Yo en un Witzing Center no he ido, claro. pero sí sí te puedo decir es en… Estuve viendo a Kiss yo ahí una vez. Fíjate. Claro, es que mira de lo estamos hablando. Yo te puedo decir que normalmente eh, la sala te cobra el alquiler, sean… 400, 500 más IVA más tal, más cual y no se meten más lo que es que ese es tuyo pero posiblemente sea verdad y si lo dice Carlos, seguramente sea verdad No, no, no es que lo diga Carlos, es que es verdad Porque, porque lo ha hecho, hecho el grupo no, este, sí No, no, ¿sí? este grupo y otro grupo, me lo han hecho a mí que les cobran por vender yo, yo ya lo sabía, mm. yo lo que pensaba, digo no sé, dentro del alquiler de la sala ya tendría que ir un poco el que... Qué locura, qué, estás qué locura vendiendo, sí. Estás vendiendo tu música, ¿no? Tú ya has mm. pagado un alquiler de sala Pero, que tampoco, o sea, Pero es que eso ya no es sala, eso ya es un pabellón, es una si no, historia. Si no, ¿qué haces? Los vendes en la puerta también. O le dices, oye, tenemos la furgoneta afuera. Claro, no sé, la furgoneta. Es, me parece, me claro. parece una locura claro, que lugar, haga eso. En lugar de poner el puesto de Merchant, le dices, tenemos ahí, a, a la, en, el, en lo que sería el puesto de Merchant, tenemos a alguien que te va a dar una indicación de dónde comprar los discos para no pagar ese 20% a la sala en congreso es que, es que no, sé, no sé cuánto cobran el resto, cuánto no cobran no sé cómo va, solo hay que tener un grupo, al final es pagar y pagar sí, o sea, sí. tienes que pagar muchísimas cosas pero claro, es que el, también el que tiene la sala te dirá es, es que, que nosotros que, también tenemos que pagar es que, es que el problema el, pro, el problema que siempre estamos y unos echan la culpa a otros y otros es un problema burocrático total y es, es impuestos es, es una cantidad de impuestos para todo Ya te vienen que si un grupo, si pasa de, no sé si son 6.000 euros, estoy hablando un poco por encima, ya tienes que pagar un tanto por ciento. pues Es, es una locura todo. Ya te digo, yo no es que tampoco quiero decir, pues como, te, como he dicho yo, es que mm. no quiero sembrar cátedra y uno puede tener una opinión, y mi opinión es que a mí me parece que dentro del alquiler de la sala tendría que ir ya metido el tema de que, Puedes vender Sí, sí, por supuesto Evidentemente por, el merch Por en el, supuesto la, en la sala. Tendría que ir ya dentro De lo que es ese alquiler Lo Pero que paga el, el, el problema es que, es no que con, con los grupos Más amateurs Que no Joder, se está haciendo Un, un negocio Y entonces Joder lo que pasa es que estamos hablando de una banda que no está... No, es ahora no, ahora no. Estamos ahora hablando no. de Dark sí. Funeral. Sí, sí, estamos es que yo me, de, estoy, me estoy, yo me estoy yendo a mi claro, terreno. Claro, no estamos hablando de una sala más pequeña que no sé si todas tienen este porcentaje por vender el Merchan o no. Joder, pues no es, es que eso... eso sé, anto... Sí sé de salas de Bilox que sí lo tienen, porque me lo han contado los grupos. Pero no sé si las tienen todas y nunca me preocupo demasiado. Eh, yo bueno, eh, yo hay salas que, pues, claro, es que también eh, he tenido algún problemilla con ellas, de tarde pero fuera problemilla quiero decir... Eh, de negocio, de tú aquí, esto aquí, esto aquí, oye, que aquí hacías tal. Al final, pues eso. Pero no, no, no no me ha pasado, no me ha no, pasado. En este tipo de debate, lo cierto es que luego tampoco aclaramos gran cosa. Así que exponemos un problema. Que sí, sí, la sí expuesto, si alguno lo sabe. Ya le habíamos expuesto los Dar Funeral, pero que no sé si también tiene una explicación, una defensa por parte de la sala, que al fin y al cabo estás vendiendo algo en su recinto, es cierto. A ver, yo... Pero es que también el grupo te está dando vida a ese recinto, eso es, yo, ha pagado ya eh, el alquiler... Eh, o sea, ha pagado ya por tocar ahí Yo en este caso voy directamente con, con la banda o sea y luego, y luego está otro tema que habéis tratado Que eso es otro tema que yo yo sé eh, de, de bandas que, por ejemplo Incluso eh, han pagado lo que era El caché del grupo que hacía la gira Eh... Mm para directamente pues tocar desde lo negro, me te... niego en eso ver, porque, porque yo como promotor, si tú y yo somos promotores mm. y traemos a una banda que nos cobra 6000 o 3000, vamos a poner 3000, no tan alto. 3000 € por por concierto y le decimos a un grupo, oye, para que toques con este grupo, tienes que pagar 3000 €. Joder, el negocio es redondo porque sí, partes, sí, sí. partes de cero. Y es que eh. es, es una forma de engañar y luego es que dices, joder, que estás engañ al, al que no tiene, al que que se tenga que buscar así, no sé, es No sé si es engañar. El tema es que el, el, No, no es, es engañar porque si lo aceptas, no otro te otro está engañando. Lo, hace, lo ha aceptado, Entonces, el, lo, lo que es un gran es un gran negocio. Yo te voy ¿verdad? a decir que a mí a mí no estoy de acuerdo con él, eh, que que libre, es igual, que, que y libre, y me parece que haya que haya grupos tributo, grupo... me parece estupendo también, a mí no me gusta. Pero es el mismo caso que te estoy diciendo ahora, son cosas que a mí no me gustan. Esto es el neoliberalismo. El eso es, eso de es, decir, es eso venga, es. Bueno, dinero, dinero por todo, venga, ya está, dinero para eso todo. Eso es, y hay gente y de... que es muy, muy de y luego defienden esto, claro es el neoliberalismo total, igual, y luego van de super progre, super no sé claro, qué, y tú es que y igual, yo conocemos a muchos, ¿eh? Claro, el tema es que igual debería haber ciertas regalas, pero claro eh, sin pasarse, porque tampoco es cuestión de atar a la gente, quiero decir, y ahí está el dilema sí, ¿cuánto sí. se puede reducir lo que es el o, o, o controlar lo que es el capitalismo? porque completamente libre es absolutamente voraz, claro, si lo atas completamente, igual te impide a ti mismo que puedes tener un pequeño negocio, un negocio no tan grande, vamos a decir, igual te impide progresar porque tienes esos límites, ah es un, es un dilema, ¿eh? eh bueno, bueno, eh, no vamos a arreglar el mundo. Pero, no, no. Pero ahí, mira, está, ahí, está, yo, ahí está el yo dilema. Yo ahí opino como niño Becerra, no sé si habrás oído, que es un creo que es un economista. Sí, sí. Que eh, él dice, tú ahora estás viviendo en un sistema capitalista. Tienes que intentar vivir y combatirlo desde dentro. Y si vivirías en un soviético, como decía un día, o, o comunista, socialista, pues tienes que con ello. Tienes que mirar cómo puedes funcionar mejor, porque está ya el sistema enquistado. Sí, en nuestro caso haciendo esto un poco contracorriente, simplemente intentando hacer lo es, que no es. le gusta. Quiero, pero es la forma de ver, no estoy diciendo que él sea de una cosa o de otra, sino cómo puedes tú vivir mejor. Sí, sí, Tienes que mirar... Vamos, que te tienes que defender. Exactamente. De todo, que, de todo lo que hay alrededor y lo que conlleva esto, pero un no salve es el quien pueda. Claro, el capitalismo total, pero cuando hay unas normas, pues ya no es un salve es quien pueda y hay una protección a los ciudadanos y tal. Pero bueno, eso, debería, es, eso debería. es otro tema, el tema es que aquí también el que pasa por el aro hay que reconocer que a nadie le han obligado. No, Entonces, no, no, no, por eso, es por eso. Por can, eso es porque han querido. Hombre. Por eso, eh, yo lo respeto, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner de dar funeral ya como hemos hablado de ellos, otro clásico año 94, por cierto, eh tiene, mmm, Burzum, que hemos puesto antes, tiene el disco del 2024. Yeah. No lo escucho y no me atrevo ni a ponerlo porque he leído por ahí algún comentario. Pues bastante nada, nada, bastante negativo. Además, creo que, mira, hablando de nazismo, creo que habla un poco de Otrata sobre la sociedad Tull, que era la que estaba vinculada un poco a los nazis. A, mm. Que luego no sé cómo va el rollo, pero no sé si Hitler estaba metido dentro, pero si no él, algunos de su gente de alrededor sí que parece que andaban un poco vinculadas a esa sociedad Secreta, un poco esotérica, bueno, misteriosa Sí, sí, siempre, eh, Pero bueno, sí, sí, bueno, eso se ha, se ha contado no sé ya pues sí, sí. Uno lee cosas y no sabe ya Lo que es verdad, no, claro. lo que es mentira Lo que es fantasía Uno no sabe nada, yo ya no tengo ni puta idea de nada Habla bien, ah, Antonio, eh, algo en día Vamos a ir con este, con este Open the Gaze De, de dar Funeral en eh, eh, 30 años, se cumplieron En el, el pasado eh, El pasado año de este trabajo discográfico Si no me equivoco Eh, y bueno, vamos a ir con, con ellos y señor 30 años, 30 años en el 94 se editó Y escuchamos este Este tema, este Open the Gates De aquel EP que fue el primero De esta banda dar Funeral que ha dado pie A esta polémica de la cual hemos tratado un poquito aquí hoy en el programa clásicos de la metal sonando, en este caso Dar Funeral no han tenido, creo, ninguna polémica por temas políticos, ¿eh? Eh, son de Suecia también igual no es lo mismo que sea ser de Noruega, no sé, mm. no igual no es lo mismo o, o en algún caso sí Pues mira, ya tengo que volver a rectificar de lo que te dije de los yo, festivales, perdón Sí, otro, bueno, Hoy, al pues final voy ya... a acabar como un bulista total. No, o sea, ahí Está la nueva ley, ¿no? Eso, no, mira, de... me comenta Javi que además con el grupo que llevo yo Sí, que en un festival, para que no estuve yo, les pidieron, no voy a decir el, fest, el festival, ¿eh? Eh, les pidieron porcentaje del, del Merchant, de lo que vendía. Ah, en el festival dentro de un festival, un porcentaje de lo que se venda de o sea, marcha... También en un festival. Sí, no sí. Sabes que es un espacio, pues que se ponga, pues, lo pones en la puerta, sí yo pues me si parece, si me vende, parece Si vendes en el camping en la tienda de campaña, ahí también hay porcentaje. Pues increíble. A mí me parece Ya te diré en eh, cuál, mí, eh, no, me, no voy a decirlo, pues no me gusta. A, a mí me parece abusivo, lo tengo mira, voy a decir, eso me parece abusivo. Porque claro, tú ya estás eh, haciendo, digamos, un negocio con las bandas a las cuales pues a, tienen un te dan un caché, y, sí. pero luego hay una gente que paga entrada y no sé, entiendo Oye, otra cosa es que la vaya música. un negociante uno que tiene un negocio es otra cosa. Sí, pero la música que vendes es tuya al Exactamente Y de las Gai <risa> si te... <le>, si <risa> pero, pero no es como vender en una tienda, entiendo yo, tú no es una tienda Eso de verdad, es, hay... eso es, es otra cosa es, es que venga un puesto de comida, de tienda Eso es otra cosa Es que, no sé, a ver, pero también digo, eh, diciendo esto me parece un poquito abusivo, porque o sea si no, no tienes derecho a vender, o sea, tú estás tocando y al al final estás vendiendo tu, tu música, vamos a decir sí, sí. Pero no solamente que se escuchen directo Luego tienes los discos, que para eso estás haciendo eso es, Pero unos, a unos mí cosas. eso me parece muy feo, ¿eh? ya te lo digo Sí, pero Igual hay alguna explicación, porque claro estamos Habría que dar voz también a la gente que oye, puede, La explicación eh, igual es sacar el dinero Para hacer ese... A ver, tienen derecho A hacerlo, eso os es va sí, a explicar Igual no tienen ninguna ayuda no lo sé, es yo entiendo que habrá estará a la otra parte A mí sí me parece abusivo porque En una sala primero el grupo ya ha pagado por, por, por tocar sí, sí Y en un festival, en algunos casos Incluso igual está tocando la banda Porque hay festivales que los grupos primeros tocan hasta gratis sí, sí. O sea, también hay que decirlo Y no puedes vender tu música Y que todo el beneficio sea para ti Una vez que ya has hecho el disco, que también se paga O sea, hay claro. que hacer el disco, pagar la grabación Es un gasto también Y luego vas a vender Y por el porcentaje se enriquece gente Que no ha trabajado en ese disco Porque en principio te está cediendo un espacio Para venderlo, entiendo yo que va por ahí Igual mm. sí que tienen el derecho a hacerlo Igual tienen el derecho, no lo sé Si tienen no el derecho, pues no, hay no, no, hay nada, no hay nada que decir pero yo, no. es que yo, hago, yo hago cositas En pequeña escala y Nunca me, vamos, ni se me ocurre Pues nada, no no, no, no, no quiero pasarme Mucho de la hora, porque encima tengo actualizaciones En el PC Pues entonces si y... quieres, vamos Mira, estamos No, no, no. Eh, quiero poner por lo menos dos cosas más ah, bien, bien Pues tú no has pedido nada más, aparte de Burzum El resto ya, Dark lo he traído yo, que ya te lo Eso comenté es que me habían comentado pues que habláramos un poquito del tema no creo que aclaremos nada muchas veces en esto de debates no, no, no, tampoco se aclara nada pido perdón cuando meta la pata y porque tampoco se aclara nada y sí se, pero sí se expone una situación de la que luego cada uno sacará sus conclusiones sí, sí, sí a mí en principio sí me parece abusivo ya digo ¿eh? con los grupos el cobrarles ya por vender cuando sobre todo han pagado ya el alquiler de una sala y en un festival por pues no sé o sea si tienes que pagar al festival eh una porce un porcentaje de esas ventas. Es que... Ya, ya. También el, ya. El, el festival te tiene que dar un porcentaje de la barra eh, a ti por tocar. Claro, sí, sí. porque creo que el porcentaje de la barra no va para no, no pa los grupos, ¿no? ¿no? No, bueno, depende, hay hay pero no los festivales, los festivales no, pero hay por bares, ejemplo sí, garitos bares. Pero en un festival no. En un festival no. Y es lógico también que había que el festival es mucho gasto, mucho presupuesto y es lógico que se financie de alguna manera, pero también es. a su vez la banda se tiene que financiar. Claro. Y evidentemente la música es suya, ¿no? Eh, ¿no? sé, y no es lo mismo, ya digo, hablar de una tienda que le mandas el disco y evidentemente la tienda tendrá que sacar algo porque te está vendiendo uh -huh. el disco, pero en el festival lo estás vendiendo tú. Sí, sí. sí. Porque tendrás alguien en el merchán que es parte del grupo. ¿Alguien ha llegado al grupo? No, no, normalmente estos sitios suelen tener una persona que se encarga ya del merchan. Hombre, si tiene una persona exclusiva que se encarga del merchan tendrá que cobrar también. No, pero normalmente esa persona pertenece al... y no cobra si es del festival y... No sé, si en los no festivales sé. he visto también puestos de los grupos donde hay gente cada uno de cada grupo. ¿eh? También, también. Depende, bueno, en es en fin, que es... En fin, dejamos el, tema, es. dejamos el tema ahí porque... Se me va un poco de las manos más ahí más también te eso. digo, ¿eh? Sí, bueno, y ya digo que a mí no me parece principio bien, pero tampoco... A mí tampoco me parece y luego ético. Lo, y luego lo de que no te importe la música y tal, a ver, los suyos y a sitios que hay gente que trata la música con cariño, pero si alguien tiene un recinto o lo que sea, por, por puro negocio, pero tú lo aprovechas para hacer eh, lo que te gusta o lo que, bueno, lo que te gusta, mm. lo que es tu profesión o no, sea música profesional o no, pues también hay que valorar que haya sitios donde se pueda sí. donde se pueda tocar. Eh, quiero que no se me escape poner un par de cosas más. Eh, Orion Saip, eh, los eh, cántabros, donde encontramos sí. a nuestro amigo Óscar Sánchez de Noche de, de Rock. Ah, mira, un saludo para ellos. Un programa él. que llevará 28 años, una cosa así. Yo es que cuando sí. me dicen, Juan Antonio, llevas 22 años, ya, 21 vamos para 22. Si esto no es nada, este tío lleva ahí... 28 años haciendo una comunidad tremenda, además, que a mí es una de las cosas que más me alucina. Es vez. un gran programa, yo, me parece, y, y, y la verdad que le quieren todos los artistas cántabros, por algo será. Pues porque abre las puertas a la gente, porque trata... Solo los... le saludó creo que una vez, igual no se acuerda ni de mí, pero creo que me le presentaron en un concierto... Yo algunas, tampoco muchas, lo he visto en el Zeta Live, que somos los dos sí, muy sí. muy fans del Zeta... Eh, le he visto en Cantabria En algún concierto eh, Le he visto también por aquí Que suele venir a conciertos Aquí a, a Vizcaya eh, Y bueno Pues parece un tío Que hace un programa Realmente espectacular Y lo que más me alucina Es la cantidad de colaboradores Que hay alrededor la capacidad que tiene para hacer piña, algo que yo nunca he sí, tenido. Sí, ¿Tiene, es, que tiene que ser un es, gran tipo. Algo que yo nunca he tenido capacidad para esto. ¿eh? Mm -hmm. <risa> Tengo gente que conozco, amigos, gente que ha estado por aquí. Eh, Enc eh. Encantado, hay gente en los medios muy... También este chico Chuchi, el de Insonoro, también es un pedazo de... O sea, que encantable y gente formidable. Pues me pasaba esta semana, eh, todavía no ha salido el disco, pero me pasaba un par de temas de lo que va a ser su próximo trabajo. Llevará por título en Call, está la portada ya por ahí. Y claro, digo yo, pues lo pincho en la radio en cuanto me des permiso. Eh, porque claro, digo, si todavía no ha salido, claro. no vas a meter la pata y ser aquí, eh, lanzar una primicia cuando no uh -huh. que pedir siempre permiso a las, a las bandas. Y me dijo, es que esa es la gracia, que lo pinches antes de que, de que el disco salva. Joder, salga. mira, qué bueno. Claro, pues vamos a pincharlo. Supongo que igual otro compañero ya esto me lo mandó el miércoles, después del programa, creo que lo vi. Si no, igual lo hubiera pinchado el mismo miércoles para tener casi la, la exclusiva. La exclusiva, digamos. claro. Pues gran banda de Cantabria, ¿eh? así de rock oscuro progresivo. Eh, me encanta lo que hacen. Es que encima es que este, que este hombre, aparte de locutor de radio, con el trabajo que lleva un programa de radio ya siendo padre, como también soy yo, eh, y habiéndosela montado para seguir ahí, me parece ya increíble. Que encima tenga un grupo, que eso sí. Dice que el futuro es incierto, ha dicho para, para Orion Saip. Eh, esperemos que ese futuro no les lleve, como dice, a quedar en la orilla. Como, esperemos que, que lleguen a esa orilla y que caminen muchísimo tiempo. Haciendo, Ojalá. Haciendo temas como este, Los Caos, es el que voy a quedarme en el día de hoy. Tenemos también otro tema, que igual el miércoles lo pincho. Pero vamos a quedarnos con este, Los Caos, para, ya pasados de la hora, pues ir acercándonos al final del del programa Orion Saip desde Tierras Cántabras fenomenal banda ¿eh? escuchadles Yo creo que es espectacular, ¿eh? muy original Pues mira, empezó, ha ido a más Es que una canción que me ha sorprendido Muy gratamente, muy progresivo Sí, sí, progresivo Total, y... es, es, te va, uff Con oscuridad, mucha influencia yo creo que de gente como Oped y bandas de, de, del estilo Sí, sí eh, Y a mí ya me sorprendieron con anteriores trabajos con eh, eh, Longing for the Light el mm. EP del 2022 En eh, Tabria hay mucha música de este tipo progresiva, sí, mucha Recomendamos, la escucha Orion Saip pendientes mm. de este nuevo lanzamiento, esperemos presentarlo aquí y por supuesto que es cierto futuro, que todos tenemos un cierto futuro, de todas formas, no sabemos lo que va a pasar mañana Eso es. Pero esperemos que la banda siga adelante, que presentemos aquí este disco y recomendamos que la gente te escucha Noche de Rock 2 Carlos sí. Sánchez que me parece un programa muy entretenido, hablan de muchas cosas, ¿eh? Esto que algo hay aquí contigo ahora los sábados también y ellos le hacen un poco en plan casi más bien, light. ¿no? no, hablando, <risa> no, eh, no es que se llama más light, ellos hablan de cine, hablan mm. de, igual tienen más concreto de lo que van a hablar en un principio, porque hablan, ponen una película, una series, ah, mira, o sea, mezclan muchas cosas, no solamente es música. A mí también me gustaría, ¿eh? Un poco eso, pero ¿De dónde me sacó yo gente que... Yo ahí no exper... te... <risa> ahí te no, estropearía... <risa> para opinar de series que hemos visto, valemos todos. Sí, una sí bueno, yo, pero yo ya me he quedado en el cine de, de atrás, yo... Bueno, también, también traen películas viejas, ¿eh? Mm. O sea, al final ves una película de antaño también se puede dar un pequeño análisis y recomendar la película porque... Yo ya que soy que de esas películas de alguien voló sobre el nido del cuco, el golpe... Y... ¿Qué, ¿Qué película vio el otro día de estas clásicas, de días de cine clásico que me gustó mucho? La de Confesiones a medianoche. Ah, mira. Claro. Una comedia... Esa, de, el cine mi mujer le encanta, la, la de esa época es de los 50, de los 60... De... Tengo que decir que me pareció súper graciosa la película. ¿no? Sí, son muy buenas. Y, y ya cuando entiendes las ironías que tienen y... Y así, eh, de cine clásico, otra muy así una comedia que recomiendo a todo el mundo, ahora que me estoy acordando, es la de Muerte por Compasión. Eh, no sé si la, la has visto. Y Mujer sí, yo... Es, es tremenda, me parece desternillante. Desternillante, o sea, pero bueno, sin más. Pero es lo que puedo decir, que da esta opinión porque pues, te ha gustado la película y ya está. Tampoco mm. hace falta ser un erudito. No creo que ellos vayan para nada de eso, pero son gente que saben mucho de lo que... Sí, yo no, yo como. ahí, ya te digo que... Y así que, pues nosotros... A mí me gustaba mucho, mira, yo veía mucho el cine ese que hacía García en la segunda, porque me, me ayudó a entender las películas, el de qué grande es el cine. Sí, yo es que nunca he mucho las películas, les doy mi presupuesto, mi visión, creo mm. entender lo que dice o lo que quiere decir el director, eh, pero bueno, eh, <risa> sin más, no puedo dar un análisis... Muy, muy profundo porque no soy un experto ahí profesor, yo también, ahí sí ni, que ni yo en nada, ni, ni en música tampoco, por mucho que venga aquí cada semana yo creo que no tengo ni... ni, ni yo, ni yo ni lo yo. que pasa es que pues no... Nos divertimos. En algo hay que pasar el tiempo libre. <risa> Exactamente. ¿no? Nosotros pues venimos, aquí, venimos aquí a la radio. Pues hablando de divertirse, ayer me he divertido lo lindo con gilipollas o gilipollas o como lo quieras llamar. Sí, sí. ¿Conoces al grupo? No, me comentaste. ¿no? Pues vas a tener que conocerlos porque es que me parece que es una noticia que hayan metido 300 personas en la esquena. Creo que, Coño. Creo que al final llenaron, quedaban, el miércoles dije que quedaban 50 entradas. Joder, qué bueno. Eh, y ayer quedaban cinco que supongo que se venderían. ¿Me escuchas bien, no? Porque te estás tocando un poco así. Sí, sí, no, no, no, es porque tengo el cuello ahí ah, un vale. poco. <risa> sí, te escucho perfectamente, pues alto eso, y claro. Pues eh, quedaban cinco entradas que supongo que se venderían, no sé si quedó al final gente fuera o no. Mm. Ellos dicen, fíjate, es una banda que además es muy, muy cachonda en toda, en la presentación, dicen que es un grupo que tienen como, es un, un power trio madrileño con un 87,29% de música instrumental, lo Hostia. tienen hasta calculado básicamente es una propuesta instrumental yo lo calificaría de propuesta instrumental de música instrumental, lo que pasa es que luego hay algunas canciones que tienen partes habladas casi pequeños diálogos, mm -hmm. coñas son y bueno, que bueno, algo grupo, diferente son un grupo muy gracioso, ¿eh? o sea sí. son un grupo tremendamente gracioso, pero es que son tremendamente técnicos lo que tocan es brutal tienen una fusión de estilos desde el rock al punk al metal, decían ellos en plan de coña que ahora estaban escuchando mucho Pantera, por ejemplo, sí, sí. en la furgoneta y tienen esa parte, ¿no? también de metal. ¿verdad? ¿Sabes? Sabes un grupo a mí que me que cuando dices, "Joder, hace punk y tal, no sé qué." Y era súper también me, no lo he escuchado, ¿eh? pero seguramente Mamaladilla. Mamaladilla era son, son enormes. Pues supongo que será un estilo así, eh, no, o la, no vale la comparación. No, porque Mamá es una banda realmente es muy técnica, pero cantan, tienen letras. La, la sí, base pero también es... hacía así como cambios de giros. Sí, sí, sí, sí son muy técnicos, es un, como el, un punky progresivo, decían que... que, que no sé, pero cantante. lo hacía muy bien, eh, hacía lo que quería el tío, eh, madre mía, qué es, máquina. Esto no es punky progresivo, es que esto es jazz rock, sí, sí. Eh, jazz rock llevado a la máxima potencia. Podrían tocar en un festival de jazz, de hecho, perfectamente, de ahí lo mm. de gilipollas. Ah, vale, claro, vale, vale claro, claro, claro claro los que se llaman gilipollas ya, ya. Que de hecho alguno dijo ahí entre el público eh, sí. ¿No? para, para, para animarle, dice Oye, tú no insultes, ah no, perdón, que es el nombre de la banda <risa> No lo sabes <risa> Tocaron ellos solos, sin telonero ni nada. 300 personas. Yo he calculado cuánto ha aumentado la presencia de público en el fácil de calcular la presencia de público en un año para una banda que tiene dos discos. El año pasado metían 80 personas. Qué bueno. Este año 300, eso significa que han aumentado la presencia de público en un 375%. Ole por ellos. Significa mucho y haciendo esta propuesta, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la clave? Que tú mirabas el público que había ahí y había gente de todo tipo. Lo he dicho mil veces, es que viene una banda de heavy metal que lleva 30 años o 40 y te mete 20 personas ¿Por qué? Porque vamos un grupo, un Reducido, grupo sí. exclusivo. Tienes que ir casi con el cinturón de balas, porque solo vamos los heavies. Y resulta que esta gente viene y haciendo esta música tan aperturista, cuando se consigue entender, que a veces es un arma de doble filo, hay gente que dice, uff, qué va, tiburrillo, me he perdido, y no va. Pero cuando se consigue entender, como es el caso, es que metes a gente que no escucha ni siquiera igual de forma general heavy metal. Un de espectáculo. Rock. Bueno, un espectáculo y aparte una sección casi humorística. El tema está claro, a ver si son capaces de mantener ese toque uh -huh. gracioso, porque ahora mismo es muy espontáneo todavía y hay gente que pues, te pilla por sorpresa. Pero que es un curro también el tema de, de, de, de preparar un poco ciertas coñas, que hasta, a veces va implícita está en, en algunos títulos de sus propias uh -huh. canciones. Eh, alguna canción, ¿cómo se llamaba uno? que Bueno, una, una canción, el título era prácticamente así, Mi madre es azafata y volarme sale gratis. O, ¡Qué bueno! <risa> o, o, o mitad de precio, no me acuerdo. Claro, pues co cosas por el estilo. Y luego, pues son muy frikis, hacen una hicieron unas versiones, un homenaje a Bola de Dragón. Pues estoy seguro que el amigo Sergio de la Churro lo tiene que conocer y si no se lo voy a pasar hoy. No, no, ya los conoce mucha gente, ya te digo. Seguro. Yo, o sea, yo ya me sorprendieron con el primer disco, sonaron aquí con el primer disco, aunque todavía no lo hemos hecho en entrevista. Han sonado con este segundo trabajo discográfico y esta vez les fui a ver eh primer concierto que veo por cierto de, del año y no os quiero más arrepientas, que me lo pasé como un enano porque digo, bueno. tienen toques muy deliciosos, tienen le digo hacer un homenaje a Bola de Dragón, están marcados muy, muy por los 90, eh, lo cual significa que son más jóvenes que nosotros porque sí. yo casi que cuando voy a la niñez voy a los 80, claro, estos van a los 90, que si películas de los 90, que si series de los 90, claro. todo eso lo llevan muy dentro y fíjate que son capaces de hacer una versión de Focus el del Focus 2 sí, estos sí. No te va... ¿qué te dije la semana pasada? estoy cansado del Highway to Hell estoy cansado del Smoke on the Water estos, estos... bueno el... si lo hicieran estoy seguro que la harían a su manera sí, claro. dando mil virguerías haciendo mil virguerías estos se van directamente a Focus o sea una banda no de las que más gente se acuerda recuerdo una versión en su día de Halloween por ejemplo le hicieron una versión a Focus estos sí. hicieron el Focus 2 brutal como instrumentistas no tienen precio y luego esos comentarios jocosos que, que realizan en, el, en los conciertos pues también está muy bien, recortando pues que si fueron a un concierto concertado y además jugando con la improvisación fueron a un colegio concertado es que hay que hacerlo hay que hacerlo alegre es que la música es yo siempre he dicho que la música es para divertirse hay muchos yo me acuerdo de esas bandas que hoy lo que me gusta es cabrearme tal. yo voy a divertirme no a escuchar problemas yo alguna vez te creo que te lo dije está muy bien que se haga de vez en cuando una canción contando el tal pero oye es que vas a un concierto tú que vas a divertirte o aquí te recuerda los problemas que está muy bien también ¿eh? el tema está que hay gente que se divierte recordando los problemas o puede ser divertido también, yo que sé de, sí, sí. Te iba, que, iba a decir un taco igual, pero no igual, igual que a la gente que parece que le gusta la bronca no sé eh, a mí creo que me gusta divertirme pero también es verdad que bueno puede haber un espacio para otras bandas sí. críticas y por yo digo que hay de... que meter de todo que no se puede ser se, se aprieta los dientes, se enseña los dientes cuando haga falta pero también te lo puedes pasar muy bien eso es eh, y bueno que al fin y al cabo tampoco les falta yo que sé ese toque ácido que en un momento dado puede resultar hasta reivindicativo ¿eh? mm. también hay que también hay que decirlo Eh, y bueno, la verdad que como instrumentistas son brutales las coñas ya que hacen, incluso haciendo un poco la prueba casi la prueba de sonido al arrancar y demás sí. y jugando con la improvisación de que muchas veces lo que dice el público eh, también son capaces de captarlo, eh, recogerlo y salir con algún comentario también jocoso hasta se le, en uno de los temas ahora eh, no me acuerdo, no recuerdo el título, sí. perdonadme el, la crónica por escrito estará un poco más detallado, aunque no tenían el libro en el escenario voy a tirar de memoria pero en uno de los temas se cambian los instrumentos la guitarra Noiker y el y ángel el, el bajista coge la guitarra, se le soltó la, la, la correa sí. tuvo que andar tocando cogiendo la guitarra pulso como podía sí. pararon un momento para que el guitarrista en este caso con el bajo porque habían cambiado los instrumentos como digo le pusiera la, la correa bien y tuvieron la, también el descaro de salir. Por la tangente, ¿no? voy Estamos a intentar que el momento no sea apurado, pero bueno, lo está siendo. ¿no? Bueno, no sé. La verdad que uno es Saber salir, sí. La canción, una canción de título Payasos, que decían, esta canción está basada en un videojuego de los años 90 que aún no se ha inventado. Bueno, pues en definitiva, que, bueno. mira, me y, y tienen mucho de jazz. Es que podrían tocar en un festival de jazz. Hace muchos años... Yo vi una banda en el festival de jazz de Grecho que recuerdo que tenía eran de Zcapo, que no sé si siga funcionando y tenía campo sí señor ten, tenían una canción que se llamaba máquina de pelar gatos pues esto va un poco por ahí ese título encajaría en, en esta gente mm. y el título del último disco es progresa adecuadamente y también yo, yo creo que más que progresa adecuadamente y haciendo un poco un juego con una can, o un posible título de una canción suya yo diría va como un cohete. O sea, aquí en esta clase todos van adecuadamente. Pero... Como dice el presidente, como un cuete, ¿no? Así no tengo ni idea, ¿lo dice? Sí, sí. Pues no sé, pero bueno, yo, yo lo España digo por España va como un cuete. ¿Ah, sí? Hostia, pues igual lo tengo que Pues lo había puesto en la crónica por escrito, que ya la dejó. Ya, pues, lo hice, lo hice. Igual lo tengo que cambiar, a ver si alguien me va a... Pero bueno, estos no progresan adecuadamente, ¿Van? Eh, pues eso Me da igual que le haya dicho Quien lo sea Va como un cohete podemos utilizar las palabras Como siempre No tenía ni idea eh, Frank, De verdad sí sí, pues sí, sí Así que en definitiva Qué gran concierto Y mira Vamos a terminar el programa Haciendo referencia al café Porque tenían en el primer disco bueno. Tenían en el primer disco Una canción que era Iker me debe un café Pero ya dijeron Que ahora han hecho las paces Iker ya, Y ahora tienen el tema Iker ya no me debe un café Sí mm. Tú mí no me debes ninguno, yo te deberé no sé cuánto. ¡Nada! Algún por día Dios. Tengo, algún día eh, las estoy, no se paga venir aquí. <risa> pues lo de, de, de lo bueno que lo gusto que se es está Pues me alegro, Fran, de tenerte aquí. Y con este Iker no, ya no me debo un café, vamos a terminar, de gilipollas. Que ayer lo disfruté mucho ¿eh? en la esquena. Y recordar a todos que vayan a conciertos, que está muy bien. Claro, yo, yo te digo yo que ayer la gente salió mm. con una sonrisa oreja a oreja. Salían los músicos de los camerinos y pocas veces he visto que la gente... Le recibiera eh, como héroes prácticamente bueno. al salir de camerinos para ir al mercán y casi no podían llegar porque todo el mundo les estaba parando eh, por el show que habían dado o sea este grupo pues ya digo si no voy a cambiar la presión van con buen cohete pues van como un cañón vamos o sea eh, yo me imagino que siguiendo esta progresión pues van a llenar no voy a decir a ver es una propuesta compleja eh, es instrumental no voy a decir que vayan a llenar un gran recinto, pero ya la esquena se les ha quedado pequeña. Y no está nada mal. Ellos lo balaban teniendo en cuenta Pues partida. tendrán que volver a otro más grande ya, al próximo. Pues bueno, pues tendrán que digo yo a ¿eh? otro como si ganan, Feudo, como no, si, si ganaran un crecimiento del 375%. Les veo, les veo ahí en el en el back. Bueno, no sé si a tanto, porque ya digo, no es, una, no, es una Ojalá, ¿eh? no es una propuesta sencilla, pero a la gente le ha captado... El tema es que la gente se lo pasa bien, bien. fíjate lo que te digo, que es, que es un poco la, la clave. Puede ser un gran músico, mira que, por ejemplo, Zikoni a mí me encantan. Uh -huh. Y claro, dices, Juan, ¿por qué no meten más gente? Porque igual tiene una propuesta que es heavy metal y es más seria, y claro, hay que reconocer uh -huh. que la gente no se conforma solo con la música. No. Y hay gente pues que necesita otro tipo de entretenimiento y esta gente pues sabe darlo y hay que reconocerles el mérito que tienen pues sí. que parece muy espontáneo pero que tiene que estar súper trabajado y tocar así debe requerir muchísimo esfuerzo y sin embargo parece que estás viendo a tres gamberros igual es porque saben disfrutar de la música que también vale mucho ¿Vale? y cuando tú disfrutas de algo Sale todo mucho mejor Parece que también hay tres gamberros simplemente pasándoselo bien haciendo el, café. Es, haciendo, haciendo el gilipollas Lo malo es cuando vas forzado Ahora vamos a hacer esto porque forma parte del espectáculo malo Pues cuidado con hacer el gilipollas Porque va a ser algo muy serio O si no escuchas este Iker ya no me debe un café Con ello cerramos la semana que viene, espero que vuelvas por aquí. Como sí, si... no pasa nada, además tenemos una sorpresa, una entrevista sorpresa, acuérdate. Eso es, ¿no la anunciamos mejor, por si acaso? No, no no no por si acaso, pero... Como este programa es en directo... Eso es, eso que... es, igual nos falla, yo qué sé. A ver si se trunca, pero vamos a... Vamos. Igual se nos confunden los arquitectos con los aparejadores el, y no... El, el tema es que ya lo hemos desvelado, por ahora si no hay entrevista la gente va a decir ¡Ah, os ha fallado! ¿eh? No sabéis el grupo, pero bueno. Ah, pero bueno, <risa> si no, no me haces tú una entrevista mía está. Eso es. <risa> Venga, pues bueno, ya te hicieron, ¿eh? Que la gente vea la de la churro. Sí, es verdad. ¿Eh? Te mojaste bien ahí, ¿eh? Sí, sí, revelaste sí. secretos y... Bueno, alguna igual no la ha descubierto. Alguna igual no lo pilla. No, no, lo, no lo dejaste claro. No. <risa> un saludo para todos, un abrazo. Iker ya no me debe un café. Gilipollas, si podéis verlos, no os los perdáis. Hasta otra. Agur.